Thank <laughs> you. I'm no longer I'm no longer Ha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 Tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en de nuevo nuestro programa de Historia y más en la Librería de la Rueda, el centro histórico de Guadalajara, de, de Tapatilandia. Sí, hombre, con un, un buen de calor. Y antes se me olvide, porque siempre se me olvida, eh, tenemos un número de WhatsApp para ahí que nos manden un saludín, nomás no sean gachos, no nos regañen mucho, ¿sale? Ahí va. El 333. 9-6-9-8-5-7-9 y bueno ahora no hay ningún aviso de ocasión clasificado pero yo les tengo una noticia este, ahora está reunido aquí les, el staff completo eh. tenemos este, bueno, hasta uno calentando el brazo allá en el bullpen eh. órale está mi compañera Marce Juan Pablo Y Carlos. Qué buena onda. Y saludando a Marcela, buenas tardes con lo cotidiano, a ver qué nos tiene de noticias, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas pues tardes, de noticias, como a mí siempre me toca dar noticias. Órale. Pues hoy estamos celebrando en México el día del psicólogo. ¡Órale! Y el día del borracho, borracho dice. ¿En serio? Y me parece, más o menos lo mismo. Más o menos, pues sí, sí, sí. <risa> <risa> no más que el psicólogo todavía le entra al psicotrópico, así como que. <risa> Este, bueno, como una breve historia de por qué nace el Día del Psicólogo en México, es Orale. porque eh, un 20 de mayo, pero de 1937, se entrega la primera licencia para ejercer la profesión en el país. Hay que recordar que el psicoanálisis estaba muy ligado a la psiquiatría y solamente los médicos podían ejercer esa profesión. Entonces, en ese mismo año, una comisión integrada por Antonio Caso, Ezequiel Chávez, Francisco Larroyo y Eduardo García, elaboran en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el primer plan de estudios en psicología. En esa época, psicología estaba integrada a las ciencias humanas eh, y estaba dentro de los programas de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, Aquí en la Universidad de Guadalajara la carrera de psicología está por cumplir 50 años. Es bueno, una carrera joven. Ni siquiera 51, ¿no? No, apenas va a cumplir 50, 50 años, Órale. ya que para 1973, por iniciativa del de aquel entonces rector de la universidad, Rafael García de Quevedo, promueve la propuesta de creación de la carrera de psicología al Consejo Universitario, tratando de hacer lo mismo que hicieron en México de separar la psicología de la psiquiatría. El, el consejo universitario la aprueba en 1974 y en 1975 ingresa la primera generación de estudiantes de psicología Orale. pero como no tenían un lugar donde estudiarla, ellos la estudiaban dentro de las instalaciones del hospital civil viejo y años después se traslada a lo que sucede original y ya en 1994 se, entrega, se en, integra la carrera de psicología a la red universitaria formando parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, la finalidad de celebrar la profesión del psicólogo es para promover el trabajo profesional de la psicología, eh, denunciar a los que presuntamente ejercen sin título y a veces sin haber estudiado la carrera, eh, he conocido varios casos así, Ahora, y dar a conocer servicios. <ríe> sí, hay muchos, sí. Eh, de servicios, que y los servicios que ofertan a la comunidad, o sea, hay... Sabemos que hay psicólogos que se dedican a la gestal, al cognitivo conductual, incluso al psicoanálisis, a la psicología humanista, a todas las corrientes psicológicas que hay. Y bueno, pues sin demeritar el trabajo del psicólogo que ahora, a raíz de la pandemia, tuvieron mucho trabajo en cuestión de la salud mental por cuestiones de eh, COVID. El encierro simplemente, el varios amigos, el confinamiento. este esta mezcla de confinamiento con duelos, ¿no? Con, duelo, con duelos, fíjate que no cerrados, porque claro. durante la pandemia se modificó la manera de vivir durante ese tiempo, también se modificó este, la manera de despedir, de a, morir, Sí, ¿Sí? ¿A de, morir? de morir porque pues morían en el hospital y, y luego y ya no nada más le avisaban, cuerpos. nada más entregaban cuerpos y a veces tardaban hasta 15 días en entregar. Sí. Entonces O no entregaban. ¿verdad? Yo no ejerzo la carrera no, de psicología. Sí. Perdón, <risa> eh, entregaban las cenizas. Entregaban las sí, cenizas, Como sí. la canción, eso sí. no sé. Sí. Yo Por no la... ejerzo como tal la carrera de psicología. aunque ¿Por yo Porque no quieres. Porque no quiero. Salí sal, <risa> pues sí. de la licenciatura de en psicología sí, hace pero, poco. Pero tú igual me dirías que está bien si no quieres. Eh, yo lo que quiero hacer es ética Yo tengo varios compañeros egresados míos Que sé que no están titulados Y sin embargo se aventaron a, a, este, a ejercer la licenciatura Digo, la carrera de psicólogo No puedes ejercer este, la carrera, eh, la psicología Siendo nada más un licenciado eh, egresado Necesitas una especialidad Porque tú puedes llegar a una consulta Y necesitas, por ejemplo Una de las eh, especialidades que a mí me gustan Es la cognitivo-conductual porque en ese momento es una terapia breve. Tú tienes un estado de crisis, te saco de esa crisis y luego yo ya te valoro y te digo con quién vayas. Entonces, ese es un, un tipo de terapia breve. Pero también tienes que conocer, si te vas a dedicar a la consulta, debes de conocer bien al paciente, aplicarle pruebas psicométricas, saber calificarlas y dar un diagnóstico. Y solamente lo vas a hacer este, teniendo los conocimientos. Y pues como decía Juan Pablo, ahorita los coaches que están muy de moda, que abren la emoción del paciente, lo dejan abierto, no lo cierran y así andan por la vida. Exactamente, eso hay que tener mucho cuidado porque se ha vuelto ya una carrera muy desprestigiada en ese aspecto, eh, eh, también eh, tengo conocidos psicólogos que se dedican Que leer el tarot, las runas, o sea, ¿qué es eso? No, no, no, o sea, sé tu tra... eso, es, es, exacto. Es lo de hoy. Voy a... Es lo de hoy, es que eso es la psico... psicomagia. Entonces, psicomagia. Es, Estudia cinco años de la carrera de psicología, es muy pesada para terminar en eso, pero pues te das cuenta que son psicólogos que no les gusta estudiar, entonces se van a lo fácil. Pues yo voy bien fácil, voy aquí a la cantina, llego con el cantinero. Con el cantinero. Eso, bueno, le platico, me, ya, me, ya me él me guía, me conduce, mira, a, aviéntate una piedra, no, vea no, pesada. Lo y, va, lo va a escuchar. Si salgo tranquilo, no va a decir nada, ni me regaña, ni Eso, lo va a escuchar pero el, el psicólogo le va a dar un abanico de posibilidades Él para también. que usted pueda. Mira, da... aquí hay no hay, hay de tocho, borocho No, no, ah, no, no se trata sigue de la, la carrera del psicólogo porque Órale. es pesada. Mira, y... yo, yo lo único, más, más que el título, o sea, entiendo por supuesto a lo que te refieres y entiendo uh -huh. como la realidad que tiene que tener eso, pero más que el título, sabes, para la gente que hace clínica, para los psicólogos que hacen clínica, lo que yo no puedo perdonar es que no asistan ellos mismos a un proceso terapéutico. De hecho, estamos obligados a asistir a un proceso hay, hay terapéutico... Que, que dan terapia, uh -huh. jamás salido a terapia. Y a mí eso me parece así como el foco más rojo ¿no? de todos, incluso aunque, aunque no tengan el título ahí colgado. Oye, Carlos, eso sí. me suena como al sacerdote que da consejos conyugales y de, de, de qué estamos más hablando sí, aquí. No, no, más nada, o nada, menos es bueno, por el logística. estilo. Pues yo eso siempre no lo he pensado no, la así, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí, sacerdotes que nos dan esas, sí, claro. eh, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, más, hijo, más, qué feliz. mal estás. Pero Exacto. lo que dice Carlos es muy importante porque si Debe uno ser. no va a terapia como psicólogo puede romper un poquito el, el, el, el código ético que tenemos en, en psicología que es engancharme con el problema del paciente. Si el paciente, viene parte, conmigo, si el paciente viene conmigo y me cuenta su situación, yo me puedo enganchar con la emoción del paciente claro. y decir, yo he pasado por lo mismo. Entonces, termino siendo yo terapeada por el paciente. Y, y suele suceder. Es ¿eh? claro, sí, claro. que hay que sí. tener mucho cuidado con razón Con razón, el otro día el cantinero se puso bien ebrio conmigo. Dijo, <ríe> bien <sea. ríe> <ríe> sí. No, pues es que es difícil. Es difícil. Sí. O sea, en realidad es una profesión que sí. merece todo el mérito, todo el reconocimiento sí. para quien la lleva a cabo como debe ser, de manera honesta pues no, sí. obviamente no son salvadores ni son dioses ni nada por el estilo, pero quien lo lleva de manera honesta pues un reconocimiento, reconocimiento y un abrazo y a los ¿Y que nos no? dedicamos a la historia y a la psicología podemos hacer una fusión de los dos ya, ya vimos que el psicoanálisis está peleado con la escuela de los anales sí. pero bueno Ese es otro tema. Luego, <risa> luego por eso intultan a Miramón y al otro. Bueno. A ver, vamos a retomar aquí el, el, el curso del programa, ¿verdad? Saludando a Juan Pablo, ¿cómo estás, Juan Pablo? Qué bueno que estás con nosotros, ¿eh? Sí, sí. Ya se falta. Sí. Tenía ¿cuántos taches, Marce? Como, Como tres, ya, ya perdiste derecho a examen. Vamos a legislar. Sí, te va a va, vamos a legislar al respecto, ¿verdad? y este va a haber sanciones, eh. Desde ahorita te lo digo. Qué bueno, Juan Pablo. Y aquí saludando a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Saludos muy bien aquí, a Calorados, a Madres, pero bien. Sí, mucho muy calor. Bien. Qué bueno que sí pudiste llegar, hombre. Había el temor del trabajo, el tráfico y sabe cuántas cosas más. Sí, sí, pero sí, sí lo logramos. Órale. Pues eh, el, el condenado a muerte hoy es Juan Pablo, porque el, el tema le, le corresponde y es hospitales. Y, y los pobres, hombre, pobres sitios. Acuérdate lo que dijo Brado, los pobres primero. ¿Sale? El cabecita de algodón. Sí, pues... Le cedemos la palabra aquí pero a Juan cuál Pablo es, Pero para... ¿cuál es pobre? Los pobres de espíritu. Los po... Ah, no, eso dijo otro. Eso no, fue los, otro el que dijo los, los pobres. pobres de no, espíritu, ya mejor diga. Me reservo el comentario. <risa> <risa> <risa> no, pues adelante Juan Pablo, vamos a ver este tema. Bueno, que parece interesante, ¿no? De entrada. Ya este, conocen un poco la fascinación esta que tengo sobre la figura del pobre en Guadalajara en el siglo XVIII sí, Juan sí, Pablo estudia alambre en el siglo XIX y yo la practico desde el siglo XX Ajá, hasta sí, sí. El, este siglo si sí, es como me dijo un maestro, oye tuyo es providencia le digo no, yo vivo de la providencia sí. <risa> pone su velita es... <risa> cada primero de mes órale Exacto. Me <risa> Y pues bueno, esta fascinación por el pobre nace eh, por una serie de, de libros en los que hablan acerca de la imagen del pobre y los tipos de pobres que hay. Eh, no es lo mismo un podriocero, que es el que pide por Dios, uh -huh. que el limosnero, eh, que el abejero, son diferentes tipos de, de pobre y que los trabaja de una manera... Magistrado este Bronislau Geremerk en, tiene un texto buenísimo que se llama Los Hijos de Caín. Mm. Si lo pueden conseguir, eh, es mucho muy recomendable. Y ahí vienen los diferentes tipos de pobre que aparecen en la literatura, este, en la literatura europea. Entonces, eso me, me pareció muy atractivo. Y quise buscar algo similar para aquí para Guadalajara, pero primero tenemos que encontrar este definir. Que es, el, que es el pobre ¿no? Ahora, ¿Y aquí, qué es el pobre a propósito? Ajá. Es, es el que está disminuido prácticamente Que carece El que carece, el que tiene carencias Y ahí encontramos eh, Pues no solo a los que piden limosna O a los que no tienen que comer Los que no tienen que vestir También están los que Ven disminuida su imagen Por alguna enfermedad O Orale. por la muerte de algún, del pariente del que se sostenían eh, Hasta hace muy poco tiempo la mujer siempre fue vista como una menor de edad Y necesitaba de la tutela masculina claro. Entonces en el periodo colonial Si el esposo moría, la mujer quedaba indefensa Se empobrecía uh -huh. En automático Sí, Orale. porque no podía hacer nada todo tenía que estar... Eh, ¿Y aunque guiado... testaron en su favor? Y creo que no se podía. Tenía vale. que estar, eh, era hacia el hombre, hacia quien se heredaba. Bueno, hay que, hay que regresar a esos... Tiempos. Quizá teniendo el hermano podría testar el, el, el hombre este, en, favor de en favor de, de ella. Mm. Pero en este caso de que las mujeres, pues bueno, se moría el marido, eh, quedaban empobrecidas. Órale. Y si eran ricos, eh, eh, era una categoría distinta de pobre. Pero pobreza al fin, sí. o sea, pero disminuida al fin. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, era un rico venido a menos, ¿no? o una ah, sí. rica venida a menos. Venida a menos. Ok. Y estos recibían una ayuda distinta, ellos recibían la ayuda en su casa, para que no se mezclaran con el resto de pobres. Sí, no, no, pues no, no, no por ahí no va. Entonces, bueno, lo primero era identificar esto y identificar en dónde estaban los, los pobres, Y el mejor lugar para encontrarlos es el hospital, el Hospital Real de San Miguel de Belén. Porque en los, eh, señalan que el hospital solamente recibiría pobres. Los ricos podían tener el servicio en su casa. Entonces el hospital era de pobres. Bueno, de hecho, Marcen ¿me puede ilustrar ahí o nos puede ilustrar ahí? Es, te hacen un examen socioeconómico, ¿no?, para eh, poder admitir. ¿no? Hacen un examen socioeconómico, pero mire, Fray Antonio Alcalde decía que era la humanidad doliente. Ajá. Ahora es a la humanidad pudiente. Ah. O sea, ya con eso le digo todo. O sea, ¿solamente que tiene lana y entra? O <risa> no, ¿cómo? no, no, este, se hace examen socioeconómico, Pero yo lo que he escuchado de los pacientes, este, sobre todo los pacientes que son trasplantados o los que son de protocolo de cardio, okay. que son las especialidades más caras y ellos me dicen, Debe es que ser. de todos modos me cuesta muy caro. Y, pero pues sí, sí se les hace alguna ayuda. Ahora, pues está el Insabi, lo que antes era seguro popular, pero también no les cubre todo, también claro. dependiendo el diagnóstico. Bueno, sí. el tema es la salud, ¿no? Es, sí, es, es la salud Pero aún así No se ha perdido la filosofía Que dejó claro. Fray Antonio Alcalde En no. su momento la han querido llevar que, que es un poco de lo que Vamos a platicar así acerca es. de cómo eh, No solamente en el hospital Se encuentran los pobres Sino que el hospital Tiene esta eh, Carga mística En la que eh, se ejercen Las obras de misericordia Del cuerpo y del espíritu Okay. Right. porque eh pues ya hemos platicado muchas veces ¿no? los hospitales no eran lo que son el día de hoy eran más bien lugares de bien morir uh -huh. sí. se iban a morir con atenciones Digname, dignamente Dign con dignidad, sí. ¿no? y pues bueno el hospital este el hospital real de San Miguel de Belén pues, fue una maravilla en su momento lo sigue siendo Fue el hospital más grande en el occidente, eh, cuando se creó, con cerca de mil camas. Sí. No había otro semejante aquí, este, aquí cerca y sigue atendiendo, creo que de la misma forma. Viene gente de todo el occidente y el norte sí, de, de para ser atendido. ¿no? Sí. Sigue cumpliendo con esa, eh, con esa característica. Pero bueno, no sé si recuerdan cuáles son las obras de Misericordia. Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, este... vestir, al desnudo, darle, vestir al desnudo, darle chela al crudiento, no. Okay, no, no, café al sobrenoliento. Y las obras de misericordia son importantes en este sentido, estamos en el periodo colonial, okay. prácticamente la iglesia lleva todo sí sí la tutela claro. completamente como de, el de... estado pues es decir, todo lo que no hacía el estado que era le crean es que no Prácticamente todo exacto este la Iglesia se encargaba de ellos así tenemos que el hospital de San Miguel de Belén atendido por Betlemitas que es una orden eh, religiosa dedicada a la a la hospitalidad a los hospitales este pues se dedica a practicar también estas obras de misericordia... ...sí, Hola. las del cuerpo... ...ya dijimos... Eh, <coughs> ...darle beber al sediento... ...darle comer al hambriento... ...vestir al desnudo... ...y este... ...dar techo a quien no tiene donde vivir... Sí. Mm, ...¿cuáles se me pasan?... ...este... ...visitar a los enfermos... ...ah, sí, sí, sí, a los enfermos... Sí. A los enfermos sí. eh, ...y a los, a los enfermos y a los presos prácticamente... <risa> y enterrar este, enterrar a los muertos uh -huh. oye eso huele a santidad man. no estaba muy complicado yo sí, eso, justamente pero... estaba pensando ahorita eso y como que no, no, no, no, no. hay algo que no pero por... <risa> hay a lo mejor ahora si sí es complicado pero en la época colonial era un poco pues la, más... la población menor pero además por la concepción de la salud lo que decíamos al principio no es esta no, no existía la salud Exacto. No, o sea, no, no, no era... La tradición. idea no era que fuera saludable. No, La no idea podía... era que si te enfermabas y sí, te cargaba sí, el payaso, sí, pues no, aquí sí. estaba ibas a morir bien. ¿no? Exactamente sí. porque no teníamos la cultura de la prevención porque así no existía... Es. Así es. No existía... O sea, el no, y, era... y la medicina no estaba tan avanzada. Claro, ah, no existía cura eh, para, eh, cura, para no, un montón no, de cosas, ¿no? No era... La, no era una sí, medicina científica. así es. Era empírica. Empírica, sí, era complicado, sí ¿no? Sí, era medicina empírica. Además de que ya hemos dicho, ¿no? Curaban a través de la comida. Por uh ejemplo. -huh. Sí, con la arbolaria y con los remedios caseros y esas cosas. No, no, pues la... imagínate, llega una, una persona en una situación de hambre, pues por supuesto que tu del sistema inmune debe estar bajísimo y entonces llegas y te empiezan a de comer dos días seguidos. No, Se Pues por supuesto esperas, que mejoras, ¿no? Seguramente no sanas si tenías alguna enfermedad, pero de todo lo demás te ibas componiendo ¿no? ¿Qué les daban de comer, Pablito? El plato con el que se recibía era el gigote ¿Qué es el gigote? Es un guiso de pierna de cordero no, Con verduras pues y garbanzos Imagínate el punch que te daba eso Porque el claro, el, corde, muertos. el, el, el, el, el, el, el este Está señalado en la literatura, al menos en la local Como una, un plato especial para los enfermos Órale tanto en el hospital de San Miguel de Belén como en el en la casa de eh, recogidas las dietas especiales para Vamos. los enfermos y para las <ríe> palcurientas era correro. el cobrero. Increíble. Y para los demás estaban las gallinas. También increíble. Sí. Aquí era la barbacoa. Aquí era la barbacoa de hoyo. Por eso después de que sí, te tomas sí, el consomé, sí. pues sales así como bien bravo, <risa> vámonos, que sigue. Porque ¿Qué sigue? A, ahora la comida del hospital ha demeritado mucho. No, pues claro. Sí, claro. La, ahora... que eh, la que sigue porque me frío. La que sigue porque me frío. O sea, Sí, eh, no, ralea. pues, ¿a poco no? No, bueno, yo... Es real, o sea, el, el, el, el golpe entre la grasa, la carne, la proteína, y luego las verduras, los garbanzos... Luego antes no se preocupaba que por el colesterol... No, el que no, no, no, no, no existía, no, no, no existía, no existía, no, no existía, no Que la grasa te iba a hacer daño, no, hombre, si eso no. era lo que te hacía verte así, este, rosadito, este, bonito. Sí, proteína. Sí, no, el estar pasado peso es un signo de salud. De ahí me acuerdo tanto de el maestro Federico con la Venus de Wildendroft. Sí, gordita. ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, la estética. Sí. Ahora mientras más flacas. Sí. Qué loco. Pues, bueno, entonces encontramos que el hospital es el espacio para practicar las obras de misericordia. Es decir, los pobres son necesarios prácticamente porque si no, entonces, ¿en quién este, practica las obras de misericordia? Sí, es, esos mandatos, por así decirlo, ¿no? ¿En qué nos puedes practicar? Pues en un pobre. Y si está en un hospital, pues es más propicio, hay que darle de comer. Lo tienes que... allí cautivo. Ok, lo tienes ahora. Y le puedes practicar todas las obras que, que necesites. Uh -huh. Es decir, la misericordia, la caridad, la, la ayuda... Se convirtió de ser un fin, se convirtió en un medio para un fin. Claro. Uh -huh. A partir de, aquella, eh, de aquel mensaje de lo que hagas al más pequeño de mis hijos. Me, me estás lo a mí. Uh -huh. Uh -huh. Órale. Y entonces pues, desaparece esta eh, misericordia eh, y se convierte en la práctica para obtener el cielo. No damos paso sin guarache, así es, nunca, sí, entonces eh quedó desvirtuada esta eh noción de la misericordia desde el primer momento en que se pone como eh cómo decirlo, como requisito para, para alcanzar el cielo, claro. entonces pierde su sentido, claro por supuesto, y ahí encontramos entonces en el en el hospital la posibilidad de practicarlas. La más importante de allí está la visita a los enfermos, del dar techo a quien no tiene eh, dónde dormir, vestir al desnudo. Y que además eso daba diferentes posibilidades, o sea, ni siquiera tenías que estar en el hospital, ¿no? Porque ya me imagino que dos, tres acaudalados hubieran podido llegar o mandar una donación, ahí te van las frutas, ahí te va la comida, ahí te va este, la ropa, ¿no? Sí. O yo mantengo cosas del hospital, ¿no? Y ya... Ya me quedo. En el cielo, pero, ¿no? El hecho, y ni siquiera lo decían. De hecho, Carlos, ver, ¿no? yo creo que todavía en la actualidad <coughs> eh, hay personas que hacen donativos uh -huh. de manera anónima, ¿no? Sí, sí, ya lo habíamos hablado que yo, hay. Yo, yo, que yo lo el... creo así, porque sí. hay, hay, hay gente hay gente buena todavía, vamos, si sí existe. Sí. Sí. Sí, que es que, es que es una, es una es una. Son como dos esferas, ¿no? Como dos no partes. O sea, la gente que dona en el teletón, por ejemplo. O sea, pues hay gente pues que deducibles. sabe y que sabe además, ¿no? O sea, quien ha ido a un teletón, un centro de letón, por lo menos aquí en, en Guadalajara, bueno, pues son cosas de primer mundo, de primer nivel, uh -huh. que de ninguna otra manera ninguna de la población que está ahí, o muy poca de la población que está ahí tendría acceso, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto. Pero bueno, cuando ves a Escarra o a Salinas Pliego, este, haciendo su show ahí para juntar dinero para el teletón, y que te voy a dar un peso por cada peso que des y que no sé qué, dices, bueno, cabrones, esto es. Este... Ya se convirtió en algo, Exacto. No Exacto. Sano, entonces es insoportable, sí, sí, en ¿no? Además de que es deducible de impuestos. Claro, por supuesto. Mm -hmm. o sea, no, no, es, no dan paso <ríe> sin huarache. Exacto, Exacto. de nuevo. Uh -huh. O sea que al final de cuentas ni siquiera es una donación, pues. Es la neomisericordia. No, no es una donación, porque imagínate cuántos millones este, deduces de impuestos. Claro. Okay de un dinero que además ni es tuyo porque solamente lo pasas, o sea tú lo recibes en tu cuenta y lo entregas y, lo entrega. Lo entrega. y ahí ya le, le bajaste tú a tu cuenta de impuestos. Bueno pues yo pensaba hacer un enrique tono. Hay que hacerlo, hay que guiar. hacerlo. <risa> <risa> y pero venga, ya es, ya es ya la, la, la, la, con... la neomisericordia que dices, no? Sí, sí, sí, digo es, me parece lamentable pero en su momento fue importantísimo, claro. eh, sobre todo para el año del hambre, claro, en el que Sí se consta que hubo Muertos de hambre eh, Prácticamente eh, Tiempos botas, muy difíciles ¿no? Sí, sí, sí digo, Había dos o tres enfermos En cada cama uh -huh. wow. oh, déme, eh, este, Cuando revisas los registros De ingreso al hospital Te das cuenta de que Muchos de ellos compartían las camas uh -huh. De la de Cantidad de gente que había Qué horror. Si había mil camas, que eran imagínate. muchas camas para la población que tenía Guadalajara en ese entonces, y aún así había, eh, de, a a de, a de, a de a dos o de a tres de a tres en una sola cama entonces imagínate la cantidad de enfermos sí, o claro. de necesitados de la atención de, de sí, hospital, sí, sí. sí, que además eh, pues, servía para, para retenerlos también, tenerlos ahí que no estuvieran en la calle, que claro, no claro. contagiaran más, que no afearan, uh -huh, uh -huh. sí porque esa es la otra parte verdad, Sí. Si no vas a un hospital y andas por acá, lo más seguro es que con contagies a tu familia y de ahí se brinca y ahí se va. Y, sí, sí, sí. Y, y se hace sí. una este, pandemia, ¿verdad? Y que el hospital además cumplía con otra función, que era eh, alimentar a los, no solamente a los enfermos, lo que sino que tenían comedores abiertos sí. al, al público para que se acercaran a ella a comer, Fíjate no solamente eh, a la iglesia. Hasta hace, antes de la pandemia, teníamos… Este... O sea, para, para los… Eh, parientes eh, que van a pero ver a sus los, enfermos. Para los familiares y para la gente órale. que está en situación de calle, que se junta alrededor uh -huh. del hospital, también a esas personas les dan de comer. Ah, pero a, a, trabe, a raíz de la pandemia pues todo eso ya se minera. No se podía, no pero, se podía. Eh, sí, no pero había sí, manera. Esa función todavía la seguían llevando hasta hace dos años. Sí, y esto, eh, bueno, ¿qué es lo, la lectura que se puede hacer? Pues que prácticamente el El hospital servía para practicar las obras de misericordia y que uh -huh. se ganaran el cielo todos. Uh -huh, uh -huh. Eh, se hacían donaciones de ropa, se hacían donaciones de comida. Uh -huh. eh, eh, la ropa era interesante porque era un bien caro. Uh -huh. Entonces a los muertos se les tomaba la ropa, la lavaban y la entregaban a, a otras ¿Sí? personas. Jesús bendito. Pues si servía. Claro. En ese entonces, claro. sí. Sí, entonces allí cumple con vestir al desnudo, Ahí es donde entraría el bicho de mi tío, ¿va? Decía por la cosa de tema de herencias, no, yo, yo ya muerto, ¿para qué quiero calzones? Decía. <risa> <risa> sí, claro, claro. Pues, Entonces sí. por ahí va el asunto, ¿no? Sí, claro, sí. Ya muerto, ¿para qué quiero calzones? Pues ya si me viste o no me viste. Claro. Ni pues, cuenta me voy a dar, ¿no? Sí, la... Pero nosotros sí nos damos cuenta, ¿va? Los familiares pues, nos, nos damos cuenta. Claro. Y... Y, y es algo también piadoso el, el que trates bien un, un, un, un cadáver, ¿verdad? Pues yo creo que también es parte de humanidad, ¿no? Es humanitario, ¿no? Es de la decencia, ¿no? Claro, este, claro. Para el muerto. Claro, claro, darle un el lugar. Pues más bien para el vivo. Sí. <risa> más bien para el vivo, ¿no? O sea, porque la muerte así es, ¿no? O sea, todos los rituales, todo lo que hacemos en torno a la muerte es para los vivos. Nosotros siempre justificamos y decimos, no, es que le gustaba y era esto y vamos a hacer esto porque era lo que... Pero es para no, uno, honor, para honor. Sí, que hubo un tiempo que eh, la tradición en los pueblos, todavía yo así chavalito me tocó ver, ¿verdad? Habrían el... El péretro. El péretro y este, se ponían, por ejemplo, una vez me tocó con un tío, ve todos los hijos y la foto. Y, sí, sí, sí, sí. O sea, yo a mí se me hizo extraño y yo dije, no, no me arrimo, ¿ver? vamos, no, no me gusta ver uh -huh. un cadáver, ¿no? Por ninguna situación. Pero para ellos es normal. Y en aquel tiempo también yo imagino que era normal en el sitio. Claro, el por supuesto, edad, por supuesto. Fotografía, fotografiarse con... Sí, con no, hay, hay, hay un... Y será muy común, hay, hay todo un era, caso, todo el, un era tema matar la fotografía. Pues, como... sí como parte la de la familia, de la tenerlo familia allí. y tenerlo ahí de hecho hay forma, una había una, nivel, una disciplina ¿verdad? que se llamaba fotografía posmortem ah, sí. ¿no? uh -huh. entonces era fotografiar el cadáver tal cual literalmente las más famosas y de las que más hay son de los niños precisamente sí, no los los de los jóvenes pues famosas. no sí pero, pero pero pero insisto pero insisto es para los vivos O sea, el ritual finalmente es para los vivos, pues porque se quedaba la fotografía en casa, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces era como la última, literalmente la última fotografía, ¿no? Y entonces era la memoria, el recuerdo a quien el vivo podía recurrir en algún momento, ¿no? Tener como lo seguimos haciendo ahora, como lo son las tumbas, como lo son este, las cenizas en casa, etcétera, etcétera. Pues es esta parte de, a lo mejor de no desconectarte del todo, ¿no? O sea, como de, man de, no olvidar, ajá, de, de mantener siempre. un vínculo... En concreto, así, tangible, ¿no? Y hablarle. Claro, hablar, claro, claro. O verlo, llegar y verlo sí. ciudad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, oh, sí. como amaneciste. Ajá, ¿Cómo sí, usar? exacto. Sí, mantenerlo. Contigo, sí. Vamos, sí. Es mantenerlo contigo, vamos. Sí. Es mantenerlo y contigo. que finalmente la tradición del Día de Muertos, por eso es una de las festividades más bonitas a mi juicio. Más bonitas del mundo, me atrevo a decir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque es súper amorosa, ¿no? Super, o sea, no tiene nada que ver con este rollo del miedo a la muerte, de los no, monstruos, es los vegetales, etcétera. Nada, exacto. Es solamente esta relación amorosa, este vínculo amoroso sí, piedad, y de hacer memoria nada, ¿no? ¿no? Y, es el, y el cariño a la persona, pero ¿verdad? además el ejercicio de la memoria, que es fundamental el ejercicio de la memoria sí, ¿no? claro. porque entonces empiezas a ver que le gustaba el tipo de bebida, el tipo de comida, el tipo, y entonces recreas un montón de cosas y comer lo que le gustaba claro, claro, claro. y es una manera de traerlo definitivamente definitivamente sí. claro sí. Que solamente los mexicanos lo entendemos. Y bendito sea Dios. Sí, así es. <risa> Igual que muchas otras cosas. Así es. Así es. Uh -huh. Pero no nos quieren hacer caso, háganos caso, chingados. Si usted es extranjero, nos está oyendo y es extranjero, háganos caso. Nosotros sabemos cómo está la onda. Así es. Órale. <risa> <risa> sí, es que el hospital a, a, a sus tres siglos. Casi porque fue pues, de eh, sí, 1787. ¿no? Acaba de cumplir 228 wow. años. Eh, hace unos días, ¿te acuerdas sí, que sí, le presenté sí, en función? Es, es, en es, las es, efemérides. En las es, efemérides, es, sí. sí. Y, y este, cuando fue el gobernador, además. Cuando a dar, fue el gobernador. Te va a dar una triste clase de historia del hospital. No, Saludó de mano a Marza y todo el rollo. Y se, se dio sí, el, abrazo sí, y abrazo. el abrazo de acá. El abrazo de acá. Yo recuerdo, recuerdo dijo, Marcela, <risa> Marcela, que... Te doy de comida. Marcela. Marcela. Mira Juan Pablo. De hecho yo me enamoré de la historia de, ah, de en, 1900, bien, que en 1992 cuando fue el, el centenario del fallecimiento de fray antonio alcalde hubo una un homenaje y fue la maestra lilia oliver uh -huh. el, fue cuando yo la conocí y habló tan hermoso del hospital tan hermoso de fray antonio y uno como empleado diciendo trabajo aquí no sabía claro, que esto había, entonces te claro, enganchas, ¿no? Sí, claro, entonces sí. tú sabes, la maestra es un tema que ella maneja Sí, que domina, a que domina exactamente uh -huh. y la oyes hablar. Y ella iba cada año a dar este su una conferencia, una plática sobre... así en, ahí en el patio de directores del hospital y ahí veces vamos a ver a la maestra Lilia Oliver, de hecho por eso me gustó la historia. Y este y que hablaba tan bonito de mi hospital, dije, "No, wow, de aquí soy." Uh -huh. Y y y resulta que digo que fue una clase aburrida, bueno, porque no voy a dar nombres de quién se paró a decir lo que ya había dicho, no porque luego me corren y estoy por jubilarme, no. Entonces, díganlo sin mierda. Hombre. Nosotros no decimos, nosotros no decimos sin nada. censura. Ya, ya que me jubile entonces sí les digo. Claro, que, bueno, pero, pero ahorita todavía no porque estoy en trámites. Que sea que sea promesa pues. Entonces se para a leer Lo mismo que ha dicho la maestra Lilia Oliver en años, pero no es lo mismo alguien que no es historiador, que se para y lee, y que en 1700 Que te lo recita. No, exacto. A, a ah. diferencia de ella que le nace, que ¿no? le nace, la, nace, porque ella no necesita ni leerlo, claro, ya ves por como supuesto, maestra, por eh, lo explicaba, lo hablaba, entonces sí, sí. dices guapo, o sea, ella, ella este, te transmitía. Sino que además el porte de la, la doctora Oliver pues, Ay, eh, ojalá no se esté escuchando, doctora, ya <risa> este, tengo mucho que no la veo desde una vez que fue al hospital y me pidió una ayuda, ya sabe que de corazón siempre la voy a ayudar. <risa> sí sí no es una maestra que ha influido mucho, fue quien me dijo lleva tus documentos para la maestría y te hiciera t... no. mañana Y, no, te me, wow. y, te, y te meto de cachillo. Y te meto de cachillo. ¿no? De... Y, y peor cosa, para el doctorado fue igual. ¿Y, y es alguien a quien no, no le puedo decir que, no. que ah, bueno, mal, pues, sí, no? pues no, tiene? Sí, la... es, es Como que tiene. El mundo es de, de, los de los valientes. Los... Yo cuando la vi en el hospital... <ríe> de los yo cuando la vi en el hospital y me pidió una ayuda, y yo le dije, maestra, pero usted le ha dedicado tanto tiempo al hospital, le ha dedicado su historia, sus desvelos, claro. todos los años de investigación. ¿Cómo es posible que no la ayuden? Y ella me me dijo, dice, es que son cuestiones políticas. Como eso, siempre, como ¿no? Como siempre, entonces eso sí me dije, no se preocupe, maestra, este que hacemos lo que usted necesite, no nada más a ella, también en una ocasión a la maestra selina Becerra, al maestro Alejandro solistas también uh -huh. que han recurrido, pero este uno está ahí de corazón. Sí, sí, sí. Por esa misericordia, verdad por el sí, cielo por ganarnos el cielo. el cielo no es la misericordia es el ganarse cielo. el cielo oh. es el... la ayuda no es desinteresada si sí, uh -huh. ya me di cuenta man. lo que interesa es ganarse el, el, el cielo y, insisto el hospital funcionaba como un laboratorio para eso uh -huh. claro Órale. Eh, ah, sí. para que te digan tu terrenito ahí arriba y... en Lomas del Paraíso Ándale. Ah, uh -huh. exactamente Que te oigan los de Lomas del Paraíso. Porque... Eh, les decía, entonces el, el hospital funcionaba para eso eh, Funciona para, eh, por una parte, que la sociedad rica de Guadalajara tenga en quienes ejercer la misericordia uh -huh. y de esa forma expiar culpas. Uh -huh. Claro. No tenía la intención de curar o de sacar a, a los pobres bueno, Aunque esa fuera su, este, la naturaleza del hospital Pero sabemos que no había una medicina científica como uh -huh. la hay hoy uh -huh. O como comenzó a, a desarrollarse en algunos países a partir del siglo XVIII o XIX Ya de una forma científica <coughs> tratando de identificar las causas de los males Aquí para resolver no. pues es que éramos más católicos pues Sí, y, y creo que ese fue uno de los pues claro, grandes retrocesos que, que, que tuvo el, el país. Pues sí, aunque a muchos Por alguna cuesta. parte, pero por otra, gracias a eso es que tenemos tantos registros. De tantos, de tantos muertos. De, no solamente de muertos, <risa> no, sino, pues sino de las actividades, donaciones, ¿no? ah, sí, de todo. Este, donaciones, incluso quienes <risa> estuvieron hospitalizados. Órale. Entonces sí, por un lado estuvo mal que estuviera la, la iglesia tanto tiempo. No sucedió, pues porque era, en, era, en el, eran el eran país. momentos ¿verdad? eran procesos que sufrió el país y hasta ahí, ¿no? Pero además también sin duda como que este fue un proceso O por lo menos la base o la estructura de un proceso para entender de manera diferente la salud ¿no? Así es. o para entenderla pues no, no sé si de manera diferente pues pero para entenderla no para empezar a pensar en la salud más que en, más que en el cielo, además eh, no todos empiezan por la letra ¿verdad? Sí, definitivamente, definitivamente. ¿verdad? A, Sí, definitivamente, a lo mejor nosotros empezamos un poquito más adelante o atrás y ya nos estamos poniendo al día Sí. ¿verdad? sí, eso, sí es lo, eso es lo, digo, lo bueno, ¿no? Sí. Además no era tan malo tampoco en ese momento. No, y, y lo no, que no existo, gracias sido... a, gracias a ello, sí, es claro, que tenemos claro. la claro. posibilidad de tener tantos registros que nos permiten reconstruir no, la historia. Y ayudar claro. a tanta gente, sí, claro, o sea, claro. no, no hay que perder de vista claro, eso, o sea, lo claro. que no todo era malo. No. Y, no, y, por, y, porque, tampoco, ¿no? y porque mal que bien, pues eran uno, es como quien entra al hospital civil viejo en estos momentos y entonces dice, ay, qué pinche hospital tan feo, mira, le falta aquí, está despintado Ajá. y está, sí, pero vea cuánta gente atienden. O sea, ve todas las cosas que resuelven. Que está, si no estuviera este hospital horrible, y aquí, lo estamos viendo ahorita en este momento, claro, pero claro. imaginemos en el siglo eh, 19 sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Oye, pues era un hospital... Bueno, digo que de primer mundo, pero sí era un lugar. De, de hecho sí lo era. Por eso, es entonces... en lo que hoy conocemos como tercer nivel. Entonces, esta... a poco sí de ese de ese tamaño. Sí, pues yo este, yo sí lo creo. Es un eh? hospital de tercer nivel porque es de alta especialidad. Yo sí lo creo. Es el único hospital hasta donde yo, así de grande en el occidente de México. No sé si haya registros hospitalarios de otros este hospitales estados. así en otros estados. Pero es un hospital de alta e especialidad que no pertenece a una seguridad social. Esa es... Lo cual lo, son lo, palabras mayores. Sí, son por, palabras exactamente, mayores. porque ¿de qué se sostiene el hospital? Bueno, del presupuesto federal, presupuesto estatal <risa> okay. y de donaciones okay. y obviamente de lo que dejan los pacientes. De eso se sostiene el hospital. Sí, la participación universitaria también, ¿no? Es, ah, claro, ahora que ya desde 1998 que pasamos a ser parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, uh -huh. que ya se hizo un complejo universitario, porque la, antes el hospital nada más era académico y de investigación, uh -huh, uh -huh. ahora ya no, ahora ya es parte del complejo universitario, uh -huh. estamos integrados y somos parte de, de Ciencias de la Salud. No, eso pues es muy sí. bueno, eso claro, es muy, claro, muy, supuesto, muy bueno. Sí, por porque supuesto. tenía que ser así porque el hospital no podía ser autónomo por muchos años. O sea, como fue durante antes de 1998 que se mantenía pues del gobierno federal, gobierno estatal, pero ahora ya no, porque también si la universidad recibe presupuesto también es parte para la investigación en el hospital. No, y además también el tema de la profesionalización a nivel universitaria, bueno, pues Si quieres ser médico... Y qué bueno que, qué bueno que es así. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Si Hay quieres ser, si que... ser médico-médica y pasas por el hospital civil, bueno, será una garantía de que seguramente vas a aprender Fíjate muchas cosas. Sí, lo ¿no? que dices sí, sí, de profesionalización, sí. yo tengo ya más de 30 años, ya me voy de mi hospital, pero a todos nos obligan a estudiar. Por eso fue que decidí estudiar la carrera de psicología. Mm. Porque bueno, estudié la carrera de historia, pero pues sí, haz algo que que le deje a tu institución uh -huh. y llévate algo de tu institución Así es. entonces a todos y y más porque al hospital le conviene por la certificación cuántos de tus empleados tiene por claro, claro, claro. Sí, sí, y, claro. Y eso sí, ese te ese tema también está sí, interesante sí. también se, eleva el nivel exacto. eleva el nivel y permite ingresos, ingresos claro sí por, exacto, supuesto, exacto, por supuesto por eso todos nos tienen estudiando y por ende hay mejor atención sí claro uh -huh. claro definitivamente es la finalidad sí Atender al enfermo Y sí. si él no tiene el recurso Pues qué bueno que llegue ahí Sí, claro sí. Por aquí una cita Las dietas que debían tomar los enfermos Según enfermedad Era la dieta indicada Por ejemplo, había enfermos que estaban a ración de solo líquidos O ración de gallina En resumen, el trabajo eh, Completo del médico a finales del siglo XVIII En nuestro hospital Y en casi todos los de su tipo consistía básicamente en dictarrietas sí. y seguramente de ahí nace la nutrición ¿no? la carrera sí, claro, de nutrición, de ahí, ¿no? de ahí viene, de ahí tiene un origen la nutrición por, en base a la observación claro de todo lo que, te acuerdas cuando comentabas de los piso cabañas que a los niños les daban de comer chayote y, di y se dieron <risa> cuenta que, que sí, estaban rozagantes, es que durante el siglo XVIII durante este periodo de hambre Se comenzó a buscar mucho eh, las... Eh, qué alimentos podían eh, generarse de una manera rápida y uno de los más rápidos es el chayote. Sí, en seis años pasados se lo daban a los periodistas. <risa> los y chayote. muy fácil, ¿no? Sí. Llegaba como muy fácil. Sí. Bueno, no sé si hoy a... ¿Qué es Lord Molecula? <risa> lo Reciba chayote también. No. Chayotito, chayotito. Chayote, chayote, chayote, chayote, Sí, oh, eh, pero eh, se rescató el consumo de, de plantas nacionales como pues, el chayote. Uh -huh. el local, y debe tener uh -huh. muchos nutrientes, supongo. Sí, y, y lo más interesante de esto es que eh, lo, en cerca de tres, cuatro meses tienes la planta, tienes fruto y se aprovecha también la raíz. La raíz. Oh, wow. Wow. Sí. Y también dentro de la... Eh, de las plantas, la herbolaria de ahí nace la botica porque el hospital tenía boticas que ellos preparaban el medicamento eh, para el paciente y hasta la fecha se sigue llevando a cabo uh -huh. se sigue haciendo uh -huh. wow bueno pues mi abuelita sin tener título era boticaria ¿verdad? pues es que de fin, a fin de cuentas de ahí sale ¿no? Lo, ¿Sí? lo que sería el equivalente a la historia oral que ahí no era oral pero más bien como de costumbres ¿no? como de ver a fulanito cuando... Pues todavía nos tomamos nuestra miel con limón cuando sí, nos malos cuando de la garganta, sí, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Digo, además de las medicinas, pero te estás molestando, te echas tu miel con limón, ¿no? Es básico. La alimentación se componía de comida general a las 11 de la mañana, compuesta de caldo de sustancia o pisto, guisado de gallina, garbanzos, No, es otro tipo de pistos. <risa> es que, es muy, eh, eh, ahora solo lo relacionamos con, eh, ¿Con, con el bueno, pisto. Uh -huh. Pero eh, no, este es un guiso de gallina. Pero seguramente de ahí viene lo del pisto de ahora el alcohol. Sí, ¿no? de, sí. el, Probablemente. El, Por el nutriente y la sustancia <risa> de ese <tipo> guiso. <risa> un sustancioso. Un guisado de vamos. gallina, garbanzos y puchero u olla de carnero y los fatigados se les anticipaba media hora la comida o cena a las 5 de la tarde, componiéndose de una eh, posta de carnero asado, mm, pan y dulce, para todos excepto para los fatigados o graves, quienes media hora antes se les daba arroz y sopa o jigote. a estos mismos en la noche se les daba tole o chocolate, cuidando de ellos cero religiosos, que se turnaban para hacer vela. No, pues imagínate, con eso ya te ibas bien, hielo, bien como, lleno, como no, pues claro. toda esa mezcla, no, <ríe> es una chulada, más o menos como lo que es. No bueno, todo por los los lo días. menos com comías mejor que en la situación de calle. No, ¿verdad? no, definitivamente, claro, claro. Definitivamente. Sí, sí, definitivamente. Y además estaba, pues, balanceado, ¿no? Sí, sí, sí, sí era, mmm, el médico era un cocinero. Un Chef. <risa> sí, sí de, de allí viene el, la palabra de restaurante, ¿no? De restaurar. Ajá, de restaurar, de restaurar, sí, restaurar, claro, claro. claro. Entonces lo que hacían era restaurar estos enfermos. Ahora, Juan Pablo, sería bien interesante saber si, eh, si la alimentación era para todos en general, porque en documentos que yo he leído, eh, ya ves, el hospital tiene eh seis pabellones y No todos estaban revueltos. Bueno, ahora los tenemos por especialidades, pero antes no. Antes nada más. El que es mulato, en una sala. El que es español, en otra sala. El que es criollo, en otra sala. Y, y no estaban revueltos. No, porque pues eran costumbres de, de la época, no voy sí. a mezclar a los españoles. Porque los están los piojos, hay razas. Exactamente. Sí, sí, sí. Hay niveles, hay niveles. Sí. Sí. Como y aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo, sí, sin quejaros. No. Exactamente. Exacto. Yo soy piojo, pero de ojo azul. Sí, yo, entonces pues, también sería interesante ver si el hospitalizado era un español. Claro, la clasificación. Exactamente, ah, pues como es español, entonces le vamos a dar de comer esto. Uh -huh. Pero también está el esclavo. Ah, y claro, también está el mulato y... creo que allí me iría un poco hacia <coughs> las comidas del hospicio okay. que también tenían su clasificación eh, ah. españoles eh, creollos uh -huh. eh, adultos, niños en los que sí se daba una alimentación separada uh -huh. creo que en el, en el hospital no lo mencionan uh -huh. pero en el hospicio sí, eh, a las a quienes amamantan uh -huh. les dan más atoles claro sí, para producir más leche eh, para los que están ahí sin pagar el principal alimento es el pan y agua atoles prácticamente a todo sí, lo más, más uh -huh. Y el panadero de vacaciones. no <risa> ellos tenían su propia panadería? Sí, pues sí, sí. pero estaba de sí. vacaciones el panadero. No, porque, adem porque, porque además acuérdate que también había voluntarios, ¿no? O sea, debió de haber habido... Algo. Bueno, no sé si voluntarios eh, ya propiamente... Sí, de hecho sí lo, sí lo han mencionado. Eh, había quien se encargaba, el voluntario de lavar las, la ropa de cama, la ropa de hospital. Había quien se encargaba de hacer el pan este, preparar el, el medicamento, aseo también, el aseo, que era importantísimo. Pero además en contexto también, imagínate en aquella época, Enrique, Marcela, Juan Pablo, este no, pues no había nada más que hacer. Pues no, no había mucho que hacer, ¿No? Entonces esperar, entrar que lloviera, entra, ¿no? sí. Entrar hacer. a una orden religiosa, o sea, también ese es un lo que decíamos la otra la otra el otro programa del contexto, ¿no? El contexto histórico que nos lleva a entender cómo funcionaba esta, esta mecánica de engranajes, ¿no? De cómo las órdenes religiosas son las que ponen orden en la vida claro, y que es claro. el mismo esquema que toman las cárceles claro. para normalizar a los ruegos. Y que por eso de alguna manera entrar a una orden religiosa o convertirte en sacerdote o convertirte en monja, pues era una especie de realización. En un lugar en donde de ninguna otra manera ibas a hacer nada más, ¿no? Exacto. ¿No? Que no te llevaba a ningún lado, pues, a estar en, ahí en tu casa. Y de pasadita, pues, practicabas la misericordia. No, definitivamente. Definitivamente. definitivamente Ahora, médicos como completo. tales, eh, sí existía la, la escuela de medicina, sí. pero no había cirugía. La, la escuela de cirugía viene de, después de la Ilustración, a, fin, claro, a mediados del siglo XIX, claro. es cuando muchos médicos vienen de Francia eh y estamos hablando por ejemplo de un Julio clemen que era médico francés y es una especie de renacimiento en la medicina en la, medicina, ¿En la ciencia XIX, en la ciencia, la ciencia sí. Sí. Sí. Sí. sí y entonces en aquel entonces pues eran los religiosos los que se encargaban de cuidar al enfermo más, que, es. Curar, curarlo. ¿no? más que curarlo curarlo y, sí, y hacían sí. lo que buenamente podían Exacto, porque no ya. conocían pues la ciencia. Sí, no ¿No? y, y la es ciencia correcto, no había, manera, ¿no? Uh -huh. no había otra manera, ¿no? No había otra manera. Pero sí, eh, la labor consistía en eh, que estuvieran alimentados. Cuidar al enfermo, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Atender sus necesidades de, de, de, propias de su enfermedad, pues. Una de las cosas que hay me que llama la atención que... es que muchas de las comidas que se daban desaparecieron ya de la, de la, de de la, la dieta. dieta. De, de la mesa tapatía. Órale. O sea, Aquí encontramos el jigote y ya no sabemos qué es, ¿Y qué es el Ajá. Digo, por si me preguntan qué es el jigote. Sí, no, este guiso de, de pierna de cordero. Órale, sí, lo que había sería interesante de eh, buscar recetas. Y hay, sí, hay que estaría, hacer, un, estaría, estaría hacer estaría uno de bien. esos dos. Sí, sería sí, interesante una reconstrucción. Y, de, y de, me imagino que debe de haber documentos donde sí, claro. se hable de, de las recetas y, hace, y hacerte una idea más o menos de cómo se cocinaba. Sí. Sí. Y, ¿A qué sabía? Sí. Y no solo eso, eh, no sé si han escuchado del manjar blanco. No. ¡Órale! ¿Y esa cuál es? Era la comida que se daba en cuaresma. No tenía carne. Eh, pescado. Uh -huh. Uh -huh. Era con pescado y almendras. No, esa es una buena combinación, ya estamos empezando muy bien. Así sí, y, y era lo que se uh -huh. utilizaba durante el, el, la cuaresma, porque antes recordemos que no era solo no comer carne los viernes, no, no, no, se no tenía era seguida en toda uh -huh. la Cuaresma. Sí, sí, sí. Que era con, con fines de eh que se reprodujera en los animales. Ah. Venía un fondo. ¿verdad? Sí, claro, interesante. Sí, sí, sí, es eh vamos a comer pescado durante este periodo para que se puedan reproducir los animales, aunque no, nunca se dijo. Sí, los pescados que se vayan a la chingada y ahorita nos vamos a... No, sí, bueno, pero es que ya, los pescados ya habrá, se reproducían más fáciles. Mo, mo, Un sí, caldo michi. Ya tendrán <risa> sus otros ciento y tantos días. Sí, Iban, 300, iban al lago de Cajititlán sí, a traer, 30. me imagino, al lago de Cajititlán a traer este, el pescado. Y luego el pescado blanco de Chapala. Les blanco. llegaba de, de Chapala, se vendía mucho. Eh, se ponía el tianguis en lo que hoy es, a, a, bueno, al lado de Catedral, Y ahí se ponía Orale. el tianguis y ahí era donde se vendía Los indios comarcanos de eh, Chapala traían verduras wow. Verduras y pescado Era lo que traían aquí a la ciudad y era lo que se vendía allí Porque aquí a las orillas eh, había mucho borrego las eh, pues, Todavía Todavía no, Es que Enrique, es que Enrique no se te va uno No, <risa> no, no, va. no, no. Ay, Aquí todo hay que leerlo de, de, sí, sí, de, con, con doble, doble sentido, sentido. Sí, sí. Válgame Dios Sí, porque se consumía bastante Era, digo, ahora Ya no comemos tanto el borrego Como se comía antes No Porque además está medio estigmatizado ahora, ¿no? Es así como que no es tan saludable como dicen, por lo menos los preparados, pues no Ajá. sé si la carne sí, en sí sola, ¿no? Pero... Sí, digo, ya entre la colección política y el, la dietética sí, claro. eh, están desapareciendo muchas cosas. Sí. sí, los borregos también ya casi no hay, aunque… Prendan su celular ahí en <risa> no, el cenario. ¿eh? <risa> sí, sí, no, hay muchos, todavía hay muchos. Todavía hay muchos, más que no se pueden comer. Sí. Eso sí. Sí, ¿qué que traían? Las verduras que, que conocemos hoy. Muy saludables, ¿verdad? Y, eh, pero insisto, lo que se tenía identificado como comida saludable para los enfermos era el borrego y la gallina. Uh -huh. Fíjate que yo aquí nunca he visto, por ejemplo, los puestos de caldo de gallina como en la Ciudad de México. Y aquí no, no se consume nunca, tanto como no, allá. No, no, no allá con cenón, ¿verdad? Los, sí, sí. Los caldos sí. de gallina. ¿verdad? Y todavía a la fecha encuentras los puestos así en la de calle. caldo de gallina. No, como, como, como puestitos de tianguis. O sea, con su armazón, y sí, toda la onda, pero de caldo de gallina. Sí. Y son una maravilla. Sí, sí, claro, saben diferente. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, yo he visto que venden en... En la quepaque para, para el pozole. Fíjate, yo nunca he visto? He visto Ah, sí, es que le, le, ponen, le ponen gallina al no, pozole. Mi mamá sí no lo hacía. Vaya. Porque sí. la carne pues es un poco más dura, entonces puede soportar el hervor del... Y, y hace una combinación chida, ¿eh? Sí. Entre nunca el, lo he probado. Entre la gallina y el, y el, y el cerdo. cerdo. Ya, ya tengo tarea. Sí, hombre. sí, sí, sí, <risa> sí. Yo siempre he, sido, eh, he estado en contra del, del pozole de pollo. Órale. Es Yo que pensé que ibas a decir que siempre he estado en contra de la dieta, sí, iba sí, a decir. También, sí, ¿también? Hemos, ¿también? Estado, <risa> hemos estado, hemos sí, estado siempre. Sí, sí, no, es, que, eh, que es que es muy blanco. Dicen todo lo que vale, no mate vale. en gorda. Así es. Es que el, el de pollo pues, es muy blanco, ¿no? No solo eso, señor. ¿Cómo voy a poder a pedir este cachete o, o frente? <risa> ah, eso sí. <risa> Sí, sí, claro, sí, claro. trompa sí, y oreja, no, no, no. no, no. imagínate yo tenía un cuate en la prensa que le hacía los povosoles sí, porque era pura trompa y oreja era pura trompa y oreja y luego había otro este, que, que tenía así la boca muy grandota y luego por ahí alguien dijo, no, ese cuate si, si te da un beso a alguna chava este, le, también le lava la, la cara una bocota así ¿no? fíjate que es un tema muy interesante eso de la dieta ¿eh? sí, sí, sí, la, la dietética y cómo ha cambiado Eh, digo, de entrada eh, Sí se nacionalizó la, la comida Sí, claro Se separó Yo trato de, de encontrar esto También a raíz del hambre del, De 1785 uh -huh. Porque el, el seminario Consume más tortillas que pan Wow. Eso es un dato importante uh -huh. Aunque es dato la importante. mayoría de los que estaban en el seminario Eran españoles ajá, ajá. Entonces se modifica la dieta eh, A partir de un, de un periodo de crisis Así es Ahora aquí en el occidente Comemos chivo, no Boruego uh -huh, uh -huh. eh, La vida es de chivo sí. Los del de ¿lo de Atlas comieron chiva Fíjate <risa> De, de, Oye ¿no Juan Pablo, <risas> perdón por la interrupción, pero creo que debemos irnos a escuchar una rolita, porque ya tenemos una oreja de tiempo, y regresamos, hay que escuchar una rolita. Para ¿no? la libertad. Sí pues, de la manera cerrada, aquí Carlos nos Perfecto. va a hacer favor, producción, Carlos muchas gracias, buenas tardes, y regresamos, ¿sale?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 Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas, viento en los hospitales, viento en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanecen, ella pondrá dos piedras de futura mirada.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 Que haga que nuevos brotos y nuevas piernas crezcan en la caren de esta ladada. Reñoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que reconozco, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Órale, ya regresamos Y se continuamos con Juan Pablo Rapidito. Que recién aterriza del Pipis de Room Este <risa> Pues para continuar con ese tema A ver, este, Juan Pablo estaba viendo Que leía en voz alta algo sobre La indumentaria de los, de los pacientes. pacientes Sí, entre esta obra de misericordia De vestir al desnudo Órale. Y pues encontramos que la, los pacientes eh, vestían ropa de manta. Era una de las prendas más baratas, una de las telas más baratas. Los hombres con calzón de manta y las mujeres con sus naguas. Órale. Ahora te ponen una batita y ahí vas agarrándote la batita. Y <risa> <risa> bien, Enseñando gacho, el trasero. Bien gacho, trasero. Oye, pero además muriéndote de frío porque los hospitales... <risa> no, si no te vuelven eh, a Hagan lo enfermera. que hagan y sean como sean, caros, baratos, todos, son bien pinche... Lados. Pero te bien voy helados. a decir una cosa, yo he sido paciente de los dos hospitales uh -huh. y cuando he sido paciente de mi hospital, aunque las salas son grandes, pero son calientitas. Sí, yo nunca sí, he estado en Y me tocó estar eh, eh, hospitalizada en tiempos de frío, en pleno invierno. Hacía un frío en, en enero. Este, y no, un, un día antes de mi cirugía, pues, normal. normal. Y eso dije, ay, mira, o sea, lo que es frío es alrededor, mm. los que son los pasillos. Uh -huh. Y bueno, lo que yo he leído sobre la construcción del hospital es que tiene que ser así, porque acuérdate que era... La orilla de, de sí, Guadalajara, claro, claro. eso era estaba al, al fuera. norte y estaba afuera. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues, hacemos que los pasillos tengan aire corriente para que toda la suciedad o todos los olores y los humores se fueran. Es que también en eso se basaba la, eh, las teorías higienistas. ¿no? Claro. En, claro. De hecho, la ciudad fue construida bajo una teoría higienista en la que pudiera correr el viento y por eso de ahí la cuadrícula que tiene la, la, sí, ciudad, la ciudad, a diferencia del de París que tiene eh, circular uh -huh. Uh -huh. que por cierto no les quedó muy bien ¿eh? nos estamos ahogando de calor, ahí se me están escuchando los que trazaron Guadalajara sí, nos chingamos. estamos ahogando como que les hizo falta <risa> Sí, entonces esa era la idea de que se hiciera, eh, se ventilara para que los humores y vapores y demás se fueran. De forma natural, sí. con sí, sí. corrientes de aire. Pero las salas en realidad, bueno, la experiencia que yo tuve es que no son frías, pero aparte de que eso también tiene mucho que ver el calor humano, ¿no? O sea, los pacientes que están alrededor claro. de uno, este, también modifican, dan, la, modifican temperatura. la temperatura uh -huh. y, y dan este calor. Claro. Pues a mí me tocó estar en el hospital, ya estaba en el artículo de muerte y tenía un frío de la chingada, pero y te el, dan una sabanita, ¿en y el te dan, un, no, en el ISTE. Ah, no, pero yo estoy hablando de un hospital de adeveras, que es el hospital civil. Pues ese también es de adeveras, y también hay especialistas, y también salvan gente, y también se muere gente, pues. Y dan, y dan, y dan gelatina. Y da gelatina, sí. Exacto. No, no, pero el enfermo de por sí tiene frío, es a lo que sí, voy. Sí, el enfermo tiene, tiene frío. frío. Sí, sí, es probable, es sí. Es una característica sí, sí. de la enfermedad. Sí, sí. sí y, y, y, y más, si perdiste mucho peso por la enfermedad, claro. pues uh -huh. estás con un frío de la chingada y te claro. ponen una sabanita y te ponen una batita, pues ahí estás, que no duermes en la noche, <ríe> sí, ¿verdad? Sí, así sí, es. Sí, es cierto. Pero bueno. Ellos saben por qué lo hacen también, Ajá. hay que entenderlo, ¿no? Sí, sí, y además el trazo que tiene, ¿no? Una especie de panóptico. Sí. Es una especie de panóptico, eh, de hecho el, el plan original está en Italia. Debe de haber una copia en México. Eh, no sé si esté en el archivo histórico o esté en la Ciudad de México, no sé, pero el... hay copias en el archivo histórico. Pero el plano original está en, en Italia. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo eh? No sabemos. No, no recuerdo el nombre, bien, pero sí si es, no... es, es italiano, italiano. Es italiano. Uh -huh. Este, eh, <coughs> obviamente, inspirado en, en arquitecturas eh, renacentistas. Claro, claro. Muy avanzado para su época. Sí, para su ¿no? época. Claro. ¿Va? Y eh, No recuerdo el nombre, la maestra Lilia Oliver lo menciona en su libro del Hospital Real de San Miguel de Belén, ella hace una reducción del mapa del, del hospital y de ahí ella menciona quién era el, el, el, el, arquitecto. el arquitecto o quién mandó el diseño más bien propiamente uh -huh. porque pues creo que él no vino pero uh -huh. se manda diseño? el diseño. Uh -huh. Por fax. Ajá, porfa. El correo electrónico, por sí, favor. Sí, pero ah, el, el, el, el, pero tiene aparte la historia, bueno, porque voy a hablar de un Carlos III que da la autorización para la fundación del hospital y oh, también lo que último que supe es que el acta de construcción del hospital tampoco está aquí en México, está en el archivo de Indias. Bueno, pues le pertenecía. ¿no? Es que le pertenece, o sea, pues de allá, de allá media, venía, allá... ¿no? O sea, sí. eso. Y además éramos España. Ah, sí. Es. Exactamente. No hay tema de discusión ahí. Sí, claro. Perdimos por default. Claro. Eh. Pero bueno, te, la, el hospital tiene su antecedente, o sea, no es el, no se le da el crédito a Fray Antonio Alcalde, pero hubo alguien claro, antes atrás. de que Fray Antonio Alcalde que ya tuvo la visión de darle eh atención a los a los enfermos de aquella época antes de la llegada de Fray Antonio. Claro, y, y todo eso tiene que ver, haber venido del viejo mundo. ¿verdad? Sí, pues sí. La, la obra de, de Nuestra Señora de San Belén, Juan. de San Juan. Entonces, ahí Con Otra los, vez, perdimos el, por default los no, guaninos. Yo por eso sí ya no dije nada. Ya. Los, guaninos. los guaninos que tenían el hospital de la Santa Veracruz, uh -huh. que fue el primer hospital que hubo en Guadalajara. Sí. Después fue el de San Miguel de Belén. El de ahí, estaba... cerca de San Juan de Dios, ¿no? El de sí, enfrente. Sí, sí, sí, sí. Ese, Así es, ¿verdad? de San Juan de Dios. Ok. Y después fue el de San Miguel de Belén. Hacia eh, 1585, 1887. Qué antigüedad. ¿no? no, pues yo estaba muy chavo. No me acuerdo. Yo... Sí, como que medio me acuerdo sí, ya para 1792 sí, inicia las funciones la construcción de este hospital y en 1794 inicia sus funciones Fray Antonio Alcalde no, no vio terminada su obra, sí, sí lo sé sí. acuérdese que tuvimos aquí un programa de, de, sí, de, fray. Entonces, de fray Antonio Alcalde eh, este, uh -huh. ya de que yo tengo memoria de esponja así de que sí me acuerdo, fotográfica mejor me en fotográfica Todos los pobres enfermos que se reciban en los hospitales para curarse de sus enfermedades, confiesen sus pecados antes de que les den cama <coughs> o tres días después de haberse las dado. Uh, que la chingada. Si no podía hablar... Ah, pues ahí ya empezamos con cosas. Sí, claro. no no no están con, con dificultades. Dificultad. Eh, es eh, pues es, sí, es sí. decir, importaba más la salud espiritual del paciente que la física. tenía pues su... Ah, oh, bueno, Sin pues que ¿qué prefieres? ¿Andar bien aquí cotorreando o irte al infierno? Y es oh. que la enfermedad era eh, un castigo divino. Uh, para de Jesús Aparte. bendito. Entonces Aparte. primero hay que estar bien con, con el Creador antes de cualquier otra cosa. Y era el requisito para... Y luego con el prójimo, luego conmigo mismo y amén. Oral. Sí, uh -huh. sí, sí. Como esa? dice Silvio Rodríguez, este, hay que estar bien con todo menos con uno mismo. Órale. Y entonces es, era una acondicionante para ser este, ahora sí que para aceptado. Ser sí, ¿Tien? aceptado, Chilla atendido. Chingada. Y ahí los tienes, este, por mi culpa, por mi culpa y por mi pinche no, culpa. No, pues imagínate, pasó. si te estaba cargando el payaso, pues por supuesto que decías, va, ah, sí, lo que tú digas, lo que, lo que digas, ¿no? Sí, claro. ¿no? y además eran, todos eran católicos en aquel tiempo. El... Ahí no, no había tema no de había El artículo primero de la orden de los betlemitas decían, que el fin de la religión es ocuparse diligentemente del ejercicio de las obras de caridad y misericordia así espirituales como corporales para con todo género de personas principalmente para los enfermos convalecientes, procurando en gran número la salud de las almas eh, así propias como de sus prójimos por el uso de todas las virtudes y ejemplar de la vida eh, loada de tal suerte Que aquellos que vienen a nuestros hospitales para recuperar la salud del cuerpo, salgan también mejor hechos en la salud del alma. Óralo. So, ¿y eso fue una poesía o qué chido? Es eh, <risa> el, el <risa> capítulo primero de la orden de los Betlemitas, que fue la orden hospitalaria que estuvo a cargo, que tu, que estuvo a cargo del hospital de San Miguel de Belén. Órale. Volvemos a esto, no importaba tanto la salud física, lo que importaba es la salud espiritual. Pues es que no existía la salud física para empezar. No, ¿eh? no eran médicos. Sí, eran, claro. Eh, eran monjes los que estaban allí. Entonces sí se podían ocupar de la salud espiritual. Ahí sí le sabían bien. Sí, <risa> sí claro. ¿no? Ese sí era su campo de dominio. Sí, no, ahí no hay forma de, de, de debatirles claro, esa situación claro. ahí si sí. pelamos. Claro. Cada día se dará misa en las enfermerías a la hora eh, competente Válgame, a todos los enfermos y convalecientes y demás pobres. Cada quince días confesarán y comulgarán. Lo, hubiera, sí lo, la, lo hubieras pasado mal. <risa> no, me hubiera confesado como quince veces en lo que estuve estuve mucho allí en el hospital. Todos los enfermos por la mañana alabarán al Santísimo Y en hora alabare, de patriarca alabare, Señor se San José alabare, Rezarán alabare. siete padres nuestros Y aves marías Con gloria eh, Gloria Patri Rezando juntamente con ellos El, enfermo, el enfermero mayor El cual con los eh, Otros enfermeros Luego al punto procurará darles el, almuer el almuerzo Antes del cual Como también antes de la comida y cena deberá ser un padre nuestro y una ave amarilla. No, pues fíjate que hace ratito que estabas, cuando hiciste la primera cita en donde decías que el desayuno o la primera comida empezaba a las 11 de la mañana, yo, yo, o sea yo dije no inventes tanto tiempo en ayuno, o sea desde que te dormías Obviamente los días más largos porque había menos que hacer, este tanto tiempo de ayuno, pero no, pues si te despertabas a las 26 de la mañana para la misa y luego te el rezo, a perros, el, a... y luego no sé. <risa> ah, pues ya en, <risa> en lo que menos te ya dabas te mando, cuenta este. ya eran las 11, y ya llegaba la comida, ¿no? Sí, ya caramba. se había pasado el tiempo rápido y ya, ah, bueno, no hay problemas. Madre, Así sí está bien. Sí, no. Y respecto a eso, quizás tenían menos cosas que hacer, pero les llevaba más tiempo hacer. Claro, más. claro, exacto. El tener que preparar tortillas para Ah, sí, para ¿sí? mil. Sí. Por lo menos para mil. Sí, bueno, desde, desde encender el fuego pues era otra bronca, ¿verdad? Sí, sí. Solo claro. llevaba más tiempo todo. Claro. Eh, preparar la, la, la, las vacunas o pre preparar lo que buscábamos no, a no y aparte la, la parte de atrás del hospital encocerse? tenían ellos su huerto y también oh, ¿sí? era sí. este de donde se proveían para sí claro ahí tenían Órale. sus animalitos y tenían uh, uh, el, el hospital tenía su casa y había huertos. que ir a cortar ahí para sí, este y cuidarlo sí. entonces empleaban este, no, lo que pues... es innegable es que era una chambo todo todo sí estaba complejo pues no y alguien tenía que pagar eso entonces los ponían a rezar todo el pinche día y no, yo oye, ya sí. de por lo menos no <risa> sí. ya por lo menos <risa> era de todos modos era piadoso no la claro, verdad claro cuidar a un claro. enfermo no es cualquier cosa no no es cosa fácil no es fácil mira es ni, si ni si ni si ni un pariente un familiar directo que está enfermo Sí. Es, un, es, un, es complejo y, y complicado. Y, y, y Digo, porque hay parentes que no quieres, pero hay parentes que sí quieren. Sí, claro. Me sí, ¿verdad? me refiero a los que quieres. Eh, es eh, complejo cuesta, y complicado, ¿sí? caro, etc. Sí, hay un momento en que se cansa el cuidador. Sí, claro y, y, claro. Y hay claro. y luego él se enferma. Sí. Claro. Y luego aparte hay otro cuidador que tiene que cuidar a los otros dos. Sí, sí, sí. Y así, sí, y así sí, se va. Sí, ¿no? es complicado. Cuidado Ahora imagínate hacerlo es. por convicción. Sí sí, claro, la es, era un es, sí. sí y, y bueno participaba no solamente el hospital eh, sabemos que la casa de recogidas tenía toda gente madre. torteando todo el día ¿Tor, ¿de tortear? Sí, sí, sí, de, de tortillas, ah, de gorras la casa de las recogidas es más interesante ah, no precisamente tiene yo, esa connotación yo estoy queriendo, yo, yo estoy queriendo ignorar otro accidente, pues. ahora, pero ahora no fui yo ahora fui yo, me confieso culpable <risa> Perdón, ayudaban a preparar alimentos para la cárcel y para Órale. el hospital. No más. A, aparte de la cocina que tenía los, el, el hospital. Las de la casa de lo que redijimos. Sí. sí, sí. Parte de los castigos era, era eso. Pues te toca estar de, de torteadora. Imagínate con el metate ahí. No, me Imagínate las manos al final. No, al final ah, de un día de estar torteando no, sí. no te hace poder mover como por una semana. ahí salió el mote ese de las fugitivas del metate. <risa> pues sí, pues <risa> sí, pues... Pero ahora, ¿quiénes ingresaban más al, al hospital? Tenemos registrado para el siglo XVIII que un 54% de la población que se... Registró durante 1785 y 86, fueron 54% hombres y un 46% mujeres. Siempre. Ah, eran más siempre. sanas las mujeres, siempre. y todavía, ¿no? Todavía, de hecho yo lo sí. veo en los registros de nacimiento, sí. este, todos los niños que llevan a mi servicio, los que, las muestras de niños recién nacidos, siempre son más de... RN masculino que de Ajá. RN femenino es un, de 10 o 15 pacientes masculinos siempre va a haber uno femenino y eso estoy hablando de recién nacidos Orale. y los rnn no existen esos no es recién nacido ah, okay. y pues bueno al hacer una comparativa además el... perdón Juan Pablo digo no vamos a discutir la mujer es más tiene más fortaleza me queda claro Hacen una manifestación, hacen cada desmadre de esas feministas y, y quebran vidrios. Yo no soy de esas. O sea, ¿sí? No, no yo, no, yo no le estoy diciendo que usted sea, pero sí de vuestras fortaleza, ¿estamos de acuerdo? De lo que ocurre, sí, sí. Bueno, para empezar no se han aguantado todos estos años, ya que mayor prueba que aguantar esta bola de imbéciles. Este, la verdad, sí. No, Aquí, sí. a través de los años, a través Exacto. de la historia. Exacto. Ya, ¿Ya Está, exentas, está comprobado sí. que las mujeres son más fuertes. Sí. Mucho más. Sí, hace un par de días leía honor, que honor, la sí, sí, sí. historia de la humanidad es la historia de la opresión a la mujer prácticamente. Vágame, claro. ¿Ah? No, pues bueno, me reservo el comentario. <risa> vamos <risa> siguiendo. ¿eh? Vamos Como me interesaba conocer eh, cómo se modificó el ingreso al, al hospital, para el año de 1763 hubo 1.005 ingresos. Mientras que para el año 85, el ingreso de pacientes sube a 2.649, es decir... 160, casi, el, ¿Casi el doble? Es, más del doble, 163% más. ¿Pero cuál fue el wow. motivo? El hambre. Ah. El hambre, sí, El año del hambre. Okay. Entonces, eh, pues sí, digo... Sí es eh, abismal la, la sí, diferencia sí, sí, sí. y me interesaba conocer esto para tratar de medir el fenómeno del hambre. Uh -huh. Era lo que estaba buscando medir. Pero no solo eso, también me interesaba conocer eh, de dónde venían los, los pacientes. Que no solo era Guadalajara, sino que también... De Guadalajara era un, fue un 48%, mientras que externos fueron un 52%. Sí, pues ni siquiera supongo que había tanta población como para poder abarrotar un hospital de, esa, de ese tamaño sí, en claro. esas épocas, ¿no? En esa época no. no. Estábamos hablando de cerca de 20 mil personas. No, pues imagínate tener, tener más de mil enfermos, estabas en problemas, si, sí, era... Sí, sí, sí era el, eh, si ese era el dato. No sé si era preocupante. Pero entonces, a ver, perdón, eh, entonces los otros eran foráneos, pues Sí, de hecho, gran parte de las migraciones, y es algo, eh, el ser humano migra Sí, sí, sí por naturaleza, eh, camina, camina y camina Gran parte de la eh, población que se asentó después en Guadalajara Ha venido desde, de poblaciones eh, cercanas, gran parte de ellos de los altos de Jalisco Venían de los altos, cruzaban el río y se asentaban en Guadalajara, porque aunque no hubiera comida en esos lugares, en los lugares de origen, aquí tenían garantizada la comida, tanto en el hospital como en la catedral, al menos comida tendrían. Y en el hospicio también, ¿no? En ese momento todavía no existía el, el, ¿El hospicio, ¿El hospicio? Oh, estaba después. el hospicio de Misericordia. Sí, del de que tú hablabas, de a ese sí. me refería yo. más pequeño, Que se fundó pues, a, a, para atender esa para población, atender esa población. Oh, a no. ese me refería, ¿no? Sí, y que estaba cerca del de mesón el de San Francisco, ah. de ahí por el conjunto de San Francisco y Aranzazú, uh -huh. Lo que le llaman ahora los dos templos. Ajá. Sí. Por ahí estaba asentado sí, pues este, este hospicio de misericordia. ¿Y, ¿Y por qué no habrá uno en la actualidad? Yo digo, para ir diario, a, que a de... <risa> de Fíjate de que yo estaba no, no, pensando... De... Yo estaba pensando justo eso como, de nuevo volviendo al contexto histórico. ¿Qué situaciones, no? Este, cuando dices hambre, esta, esta crisis de hambre, por Dios eso debió de haber sido horrible, ¿no? Sí, o sea, estar en una condición en la que te mueras de hambre. Sí, de inanición prácticamente. Eso ¿no? debe ser la peor pesadilla, ¿no? Sí. O sea, debe ser terrible, horrible. Sí, digo, hay un escritor italiano, Piero Camporesi, que hace una narración del folclor del hambre en Italia wow. y describe a los hombres insecto, cuáles son llegan a tener la piel de color gris de tanta hambre, desnutrición qué horror y bueno afortunadamente aquí no hay ese tipo de descripciones, entonces el hambre no fue ni tan duradera Ni, Ni tan, tan grave, grave exacto. Uh -huh. Porque bastaba con irse un poco más lejos Y ya conseguías granos claro. Se afectó en la región Pero si te movías hacia alguna otra Puedes conseguirlo uh -huh. eh, Guadalajara ¿qué hizo Comenzó a comprar en zonas Donde normalmente no compraba Se fue hacia el sur Extendió el Se mercado. fue hacia Colima uh -huh. Y de allí consiguieron el, el grano Para alimentar a la ciudad Estaba todo racionado Y de allí se dio este el motín del hambre en Guadalajara vale, en Dios. enero de 1786 asaltaron el el pósito y fue saqueada la el grano. Sí, o sea, pues es, eh, es, como en una situación el único, de guerra que hay hambre, bueno, pues creo que es el único registro que tenemos eh aquí en Guadalajara de de de un asalto de ese tipo. No, si sí, yo Uy. me imagino cuando se te pasa el horario de comida o sea uno que no está desnutrido para nada desnutrido este y que en algún momento se te pasa la hora de la comida o sí, de hombre. y que ya estás con la panza gruñéndote ya estás todo exacto que, que porque te ya tienes no... acostumbrado sí, a tu cuerpo sí, sí, a la alimentación sí, sí. y estas pobres personas pues aunque estuvieran acostumbrados a no, comer, no días. días sin comer No, oh, que horror sí que horror o comiendo menos de lo que normalmente claro. comían sin comer sin llenarte ¿no? Sí. Me, me recordé de, de la película de Macario, ¿verdad? del libro este ajá, de Traven, sí. que le dice, pero si yo toda mi vida he sentido hambre, le, le dice a la sí. esposa, ¿verdad? y llega un momento en que ya su comida mejor se la cede a sus niños y sí. le dice, ya no voy a comer, hasta que no me coma un uh, pavo entero, uh, ahí empieza uh, el guajolote, la, un guajolote, un para un guajolote para mí y, solo. y ahí empieza la... La, sí, la, la aventura. La, la aventura de este hombre. Y, luego, ¿no? y todo era debido pues al hambre, ¿no? Sí, sí. Sí. <risa> sí, a la pobreza. A la pobreza, es que ellos son los que sufren más ese, ese flagelo, ¿no? Sí, y, este, y que bueno, de ahí viene el que decimos que tragan como hijos de Macario. Órale. <risa> sí, claro. Sí, porque cuando les da el te devoran, ¿no? Devoran. Sí. Que también entre paréntesis, el, el hambre es uno de los eh, jinetes del apocalipsis, ¿verdad? El hambre. Sí. El Pero además es, es, una, es una herramienta política. Ah, no. Peor sí. aún. El control. Es un control y un manejo, sí. tiene un manejo político. Sí. África ha sido el ejemplo vivo de cómo las dictaduras este, explícitas o implícitas han manejado... Este, Este tema del hambre, de, la, de, la, de, de, de racionar de la, carencia, la comida y de ¿no? la carencia, claro, el lucro de la carencia, ¿no? Para obtener lo que eh, quieren. ¿no? Sí, obtienen eh, beneficios internacionales. Sí, claro. que únicamente lo, los tiene el diputado. Los disfrutan unos, claro, claro. Mientras que el resto de la población está... Es, eh, pues, Igual arriendo, muere, claro. Muriendo claro. de hambre, ¿no? O en guerras. Sí, los niños de Bangladesh hicieron el concierto para eso. Este. Pero también lo generaron los niños. Ah, claro, ¿no? claro, claro. Claro, pues las guerras traen eso, ¿no? Sí, traen hambre. ¿no? Sí. Sí, entonces, este eh, año de hambre eh, permitió que Guadalajara creciera en población. Eh, no solo no hubo la cantidad, sí hubo una gran cantidad de muertes, pero la migración permitió que la eh, población creciera. Órale. Y sí, cuando lo lees el registro de dónde y, y, venían los y, y eso no se puede revertir en la actualidad. Para de que ya seamos los... para que ya seamos menos, ¿verdad? Porque cada vez está más complicado Pero eso. Pero a dónde Pues es que ese es el tema. El, el problema es que tenemos eh ciudades capitales que es donde está todo. Uh -huh. Sí, la centralización. Y no hay si, forma, pues. Y si quieres revertirlo, pues tendrías que eh, hacer lo que hizo un poco la universidad, ¿no? Mandar este, centros universitarios a, a, al, al interior del, sí. del Estado. Eh, porque anualmente se calcula en unos 30.000 la cantidad de personas que llegan a estudiar. Y se me hacen pocos, ¿eh? Sí, me parecen ¿no? pocos. Sí, digo, yo fui uno de, de tantos que se vino a, a estudiar y ya se quedó aquí. ¿no? De Totonilco Hills. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, por eso entonces... no se anda por las ramas, exacto, papá. Exacto. Uy, uy, uy, uy, uy. uy, uy, uy, uy. <risa> Suena el, himno el segundo himno nacional. Sí, pues. Ahí no. eh, de Guadalajara. Encontramos que fueron un 34% los que se ingresaron y foráneos un 66%. Órale. Ah, es una cifra. Es un dato es un dato importante además sí, no? porque proyecta, o sea, la proyección del hospital ¿no? En, a nivel regional por lo menos este pues es muy importante, Muy más. importante. Sí, y eh, bueno, encontramos que españoles ingresaron un catorce por ciento. sí, me movió! Bueno, pero menos mal, ¿no? Sí, sí no, pero... que además debemos entender, españoles no los de, no peninsulares, Ajá, sino en sí. general. Sí, sí, los sí, que sí. estaban aquí viviendo eran españoles. Sí, claro. El registro más alto es el de los mestizos. Sí, sí. pues sí que éramos los más. <risa> Eran los más desvalidos. Pues, bueno. No, y los que más había también. ¿También? ¿También? Mestizos, claro sí. indios, eh, mulatos, en los, en el, y de otras castas fueron los menos. Sí. sí. Ya para no hablar del saltapatral, del tentenelay, sí, sí. de los lobos. <risa> ¿Es decir, ¿son ¿o qué es? no son castas <risa> incluso hay una que se llama salta para atrás no. porque ya había perdido el origen y vuelve a, regresa, a retomar su uh -huh. origen órale. se mezcla con alguien de su origen se, se regresa el, el, el, el, es sí, sí, por eso se llama salta para atrás órale. Sí, da, que, da que, por cierto en estas correrías que, que estuvimos haciendo con investigando el origen de Carlos Santana no, órale. es descendiente de lobos Sí se le nota más. Bien. Sí, sí, sí. Digo, sí. Sí, sí, sí. las, las características del, del africano. Bueno, así Órale es, Así es. Sí, así es. Pero requintea chido se va. No, no, bueno, ah, claro, sí, sí, eso sí, no. Nomás no más que se discute. <risa> <risa> no le Órale. Sí, entonces la mayoría de los eh, pacientes eran pues sí, los mestizos ocupaban la mayor parte de las camas y también esto nos eh, remite al tipo de, eh, de alimentos, entonces tenían que hacer alimentos también para diferenciados para cada tipo de casta a este le doy frijoles negros es algo discriminatorio pero es la forma que se tenía de ver la, a la además era parte de su salud. alimentación ¿no? sí, o sea, sí claro porque no había tiene nada. mucho su complexión quizá sí, claro, el modo claro. de vida porque iban a tener por ejemplo el mulato el mulato tenía más fuerza que el español sí, por eso sí, trabajaba sí, es para el español claro, sí. claro, no, claro. entonces tenía que hacer otro buellón, tipo de alimentación pues sí no y, y que eh, bueno no solo eso sino que eh, era más fuerte que el que el indio Sí, sí, claro. <ríe> sí, también. Y en muchas ocasiones se contrataba, ya no como esclavos, sino como capataz, a, a los mulatos para que estuviera eh, sobre la población india. Chingue chingue allí, uh -huh. ¿no? Órale. Y que, pues bueno, esto también responde a cómo estaba integrada la población de Guadalajara en el siglo XVIII. Españoles había un 40%, indios un 18%, Castizos un 2%, mestizos 2%, mulatos un 38%. Uh -huh. Es decir, la, la tercera raíz eh, realmente de nosotros es una raíz de, de mulatos. Es eh, algo que quizás se nos ha eh, desvanecido un poco, pero era la población mayoría, eh, mayoritaria que, que había en Guadalajara. Uh -huh qué dato tan importante, ¿eh? siempre es... teniendo, lamentamos decepcionarlos y si se creían españoles, Ajá. Ya, era a el... todos esos salteños que dicen que son Ey, descendientes de franceses, eh, franceses eh, les... No, franceses les tenemos una noticia, <risa> <risa> de ¿Qué creen? Eh, eh, <risa> acaban de enterar que eh, la población de Guadalajara es noticias. descendiente de mulatos, sí, buena parte de, de ellos, era la segunda en, en cantidad, era la segunda que, que había aquí, uh -huh. Y es bastante la diferencia, sí, o sea, no sí. es un porcentaje cercano, es bastante es mayor. Es bastante, 38 sí, de mulatos y un eh, 42% de españoles. Sí, Fíjame. qué decepción para muchos que se creen españoles. Sí, no. de sangre azul. De sangre azul, el... pero pues no. No, y para los que <risa> se creen franceses, porque bueno. Ese es en pues, altos altos. Sí, pues sí, de todos, ¿no? Sí, que, que es algo que siempre me ha llamado la atención, que todos los salteños dicen de esa mítica este, población francesa que se uh -huh. asentó en los altos de Jalisco. Que han de haber sido cinco monos? Que... No, es que no hay apellidos franceses. No no, no, no, no hay. no hay. Lo que sí es que... No sé si recuerdan pues el, que no, no podían usar el apellido. No, no, no, no, no, no, no, no, luego los identificaban, ¿verdad? no, no, no, no, no, no, no, no, de... de, de de conquista o de imperio, de, es mi apellido, ¿no? entonces tenía, sí. tenía que ser un significativo, si lo hubieran tenido en realidad hubiera sido una, de una manera de presumirse, presumir, sí. o, sea, o de marcar alto, la diferencia. Los ¿no? Altos te hubiera apellido Órale. francés, aunque yo sé que, o, o no sé si estoy en un error, <coughs> que en realidad en Los Altos son descendientes de judíos, Ah, órale. Entonces, es por eso que en Los Altos ah, no, cultivan huevo. Si ¿Pobres, Pobres, a ver a Juan Pablo. Pobres vamos? muchachos, estos son Los Altos, son bejines. <risa> Oye, tiene? Ya estuvimos hasta por debajo del la A ver, negua. Los, los saldeños son de origen judío porque dicen en todos los Altos que es eh Tepatitlán y Degollado y demás, se se dedican mucho a la porcicultura. Entonces tienen, algo, tienen un origen de somos judíos, estamos escondidos y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cocinar nuestros casos con claro. carnitas a, a que para, que puetitos, para que para que, no que no somos judíos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí hay, claro. que hay que Era hay como, exhibirlo. Era como para un para disfraz. Ah, sí, que somos no conversos. Me, para, que no me, para que no me persigan, entonces yo me dedico. Entonces por eso es que ese es el origen de la porcicultura en los Altos de Jalisco. Sí, no, pero además de eso, ah, recuerdo que acabas de regresar de Monterrey Ajá, ah, no, en Monterrey hay más judíos Sí, sí, sí, pero se fundó, Monterrey se fundó por una familia de despilfarradores de los altos de Jalisco sí. oh, no. Lamento mucho decirles Exacto. a ustedes, amigos regios Estamos en el día de las verdades sí. a, a ver, que, escríbanos que, y diga usted, que, usted, que, ¿qué usted qué se eh? siente ¿Usted quién se cree? Escríbanos eh. y díganos y ahorita se lo voy a ver, echar lo, para abajo pero, pero, pero no le digas a un regio porque le das le no, eres bueno, el orgullo, pues, claro. y ahora que estuve yo allá y platicaba, no, hay Yo se creen tejanos. ¡Uy, uh, qué la chingada! ¡Uy, puta madre! Y luego tejanos, como si <risa> pero, los tejanos fueran que, así la gran... Pero frijoles. Pero es que, o es o que lo peor del caso es que yo di dices, bueno... Pior. La historia entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, eh, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué, rodea, ¿Por qué rodean a Nuevo León? Para que no se anexen a Texas. ¿Qué hace Tamaulipas? Pues cierra frontera Nuevo León a y, se, ah, y se junta claro, con Juan claro, claro, claro. sí, claro, para, entonces, evitar, para evitar, tabula, Claro, para evitar que, que Nuevo León, o sea, se... Pues ya que se... se regresen y se vayan a Texas, pues qué chingazo. No, no, pero, pero, ¿no? pero más bien ahora ¿verdad? ya viendo... Y, y con gobernador como Samuel Tumás. Sí, Tomás, que se lo ¿no? lleven sí. también. O sea, Oye, es para muestra un botón. Gana uh. la gubernatura y bailes dan las gracias a los Tejanos cuando la campaña y todo el recurso salió de Jalisco. Ah, pues bendito sea Dios. Ah, sí. No, claro, no, pues el faro vía movimiento ciudadano, por supuesto, sí. pues son quien nosotros somos quien Oye, sí, lamento razón. decirles también yo... que nosotros pagamos <risa> esta pinche también campaña. Yo, yo no entendía lo de la <risa> verificación vehicular. No, pero y... no solo es la verificación, no, viene otra verificación. Viene, sí, claro, las contrainfracciones, pero además todos los negocios de de mmm, bienes raíces, además vale. viene una certificación a ciertas especialidades como los abogados, que quiere haber una certificación estatal que te van a cobrar una lana por volverte a hacer el examen de que verdaderamente sabes lo que sabes. Oh, ah. Y entonces, como los médicos como que a los hacen médicos, sí, sí, una evaluación... Ah, ¿no? Tienes que uh -huh. confirmar, pues, que... Pero en la medicina es diferente porque en la medicina sí hay cosas que cambian sí, constantemente. O sea, la, la ciencia avanzando. va avanzando. Pero yo ¿no? espero que los historiadores no nos pidan eso. No, no, no. Yo bueno, que... no creo que vayas a cambiar algo del pasado. Va a empezar a cambiar. ah bueno, puede a Este, datos que salen a la luz y dices, ah, entonces esto modifica el curso de la historia. Sí, no, además el, el enfoque sí, con el que lo estudias. Sí, pero de eso se va a enterar todo, mundo, o sea, sí, claro. todo el mundo. O sea, todo el mundo va a saber, ¿no? Sí, no me voy ir sea, a certificar claro. nada más porque descubrí un fenómeno claro. Tengo certificado diferente. para contar cuentos. <risa> claro, sí. exacto. Para contar historias. Orale. Y hablando de contar historias, pues bueno, niños había un 12%, <coughs> eh, digo, niños un 25%, niñas un 12%, Eh, hombres adultos un 33% y mujeres adultas un 42%. Oh, wow. Ahí ya, ya no cuadran las cifras. Primero bien fuertes y luego al último ya... Boom. No, bueno, pues son fuertes pero no diosas, Te digo que no están muy fuertes. Nos aguantaron todo el rato. Pues. pues ya oye, algo tenía que pasar. <risa> Valga. Y pues bueno, en general en Guadalajara la distribución de la población por categoría étnica, eh, encontramos que había europeos un 1%. Entonces, eh, volvemos, eh, los Altos de Jalisco no se fundaron. ¿Podrías hacer clases? un libro solamente de los porcentajes de la población en esas, este, en esas partes como de origen, no? Sí. Para abajo, ya, para, ya para que la gente solita al leerlo dijera, ay, como que... De, el, todo lo que me contaron no es cierto el director de, del archivo de Lagos de Moreno se dedicó a estudiar a la población este, cimarrona otra olvidada también y bueno, prácticamente los altos de Jalisco estaban llenos de cimarrones bueno. o sea, no, no, no eran franceses, eran cimarrones eran estos eh, sí, sí, la... negros ya, ya no que no voy se a ir a los escapa. altos porque me, moría, no. me van a perseguir <risa> bueno pero ahí tengo una pregunta, a ver Entre las estadísticas esas, cuántos se fueron a Venezuela, a ver. Mira. O cuántos ándale. médicos cubanos llegaron. ¿O cu sí, también es bueno. Sí, porque ándale, sí, porque sí, es buena. es fenómeno bien interesante Muy, de que sí, sí. escucho a los nuevos médicos que van a egresar y los estoy oyendo hablar cuando llegan ahí conmigo y hablan entre ellos y dicen ¿En qué te vas a especializar? No, y ahí empiezan, no, pues yo en cirugía de tórax y cardiovascular y tú Por... no, pues de cirugía plástica y reconstructiva. Y un día le dije a una de las chicas y le dije ¿y tú no te piensas ir a un centro de salud al norte de Jalisco por ejemplo uh, que a Huejuquilla, a, a Mezquitic, a Bolaños, no uh, a Bolaños, sí, sí, sí. No. no pues claro que no yo qué voy a hacer allá? Exacto, o sea, yo necesita, hacer? Ya estoy acostumbrada a la vida de ciudad. Ajá, Exactamente, sí. pero además... Pero para eso vienen los cubanos. Pero además es esto de nuevo, cuando hablamos de esta concepción de salud que empieza a partir de esta, de esta parte en donde ya no es este bueno, del bien 18. morir. Sí, donde ya no es bien morir, sino ya sino es empezar es a curar. Cu a curar y la, y la, la vida... Eh... Sí, sí, sí, los años ¿no? de vida y sí, sí, sí, la, la, la longevidad, sí. Uh -huh. Pero además empieza el negocio. Aparte. Que eso es lo que domina ahora. Ahora ya ahora. no es cómo te vas a morir, ¿no? O que te mueras bien o que te mueras dignamente. Cómo vas Sino Medio ahora, sino no ahora es cómo vas a pagar para mantener esta salud. Para mantener tu ¿no? salud. Y eso es lo que pasa. Y entonces los médicos bueno, estoy haciendo es una generalización absurda, me disculpo por eso, pero de alguna manera los médicos ven en dónde está la lana ¿no? exacto, exacto, y luego aparte te, Como todos, te involucras a lo mejor, en pues, el te... negocio de las farmacéuticas claro, sí. ¿no? en el, el negocio de la va. salud el exacto, es la el salud. negocio de la salud entonces el, el juramento de Hipócrates ahora es ahora ya no es hipócrita Hipócrates, ahí les hablan es, es el juramento <ríe> de hipócritas sí, porque entonces es este razonamiento, ¿no? Uh -huh. y que se ha venido a través de los años, ¿no? Y por supuesto que no podemos culpar a los recién egresados de medicina, pues esa es la escuela que tienen. ¿Cómo van sí, a cómo sí, van a pensar sí. otra cosa, no? Sí, Yo ¿Qué demonios estar? me voy a hacer a Mezquitik si aquí en Puerta de Hierro puedo me, me meto, me consiguen y gano sí. lo que quiera. Lo que quiero, Exacto. ¿no? ¿Con quién lo puede pagar? A mí qué Entonces, me importa quién no lo puede pagar. Se supone que los médicos cubanos a eso vienen, ¿no? Pues claro, claro, claro. Y, yo, y, y para mí, mis respetos, la práctica médica del médico cubano es muy superior. Sí, sí, está ahí. Porque, la, porque mundial, históricamente sí. la concepción de la salud en, en territorios como Cuba es completamente distinto al negocio. Exactamente. Es completamente distinto. Entonces, y a mí me consta, me consta, de manera directa, yo he estado en un hospital en Cuba. Y me consta pues que la concepción es completamente diferente. Sí, puede no haber botes de medicina, puede haber no, pero no faltó es absolutamente nada. Uh -huh. ¿no? Tan es así que está el documental este de Michael Moore de Psico eh, se llama, ¿no? uh -huh. haciendo una alusión a la palabra psic de enfermedad y de psico. Y, de de, sí, de de ¿no? ¿no? Sí, y entonces hace este documental en donde gente enferma de Estados Unidos va a tratarse a Cuba y no les cuesta un peso, o sea lo pagan pues porque lo tienen porque además después de ver todo dicen no, hombre te lo pago uh -huh. te lo pago, ¿no? de corazón te lo pago ¿no? claro porque su, la atención a lugares eh, a niveles que no les dan en su propio país o que, o no, que no lo, que lo pueden no lo pagar, pueden pagar claro pues van y los atienden en Cuba y no hay ningún problema la salud es gratuita así es, toda. toda, entonces bueno para empezar ahí ya te, te rompes con el con el business de la salud ¿no? o sea porque ya no cobras, sí, claro. o sea tú tienes tu especialidad y no, o sea a mí no me importa ¿no? cuál sea tu especialidad oye entonces el el, el el video ese que vi de una doctora joven que yo no sé ni qué chingado sea ni me interesa que dice que para qué vienen los de Cuba si aquí en México son bien chingones y que todo el rollo Pues no, no, es que el problema no, a... no es que no sean chingones. O sea, es por correcto. supuesto que hay sí, muchos hay mucho médicos, médicos brillantes, brillantes por pero no se quieren ir a donde hacen falta. Sí, se sí, apunta a donde ir. O sea, el, el, sí, el tema... Si son es, tan chingones, ¿por qué no se van allá? El tema es la concepción de la salud, o sea, la idea de salud que tenemos. ¿no? Que, que volvemos un poco a... Eh, te necesitan eh, en tal lugar y es tu compromiso como médico sí, el es. llevar la salud a donde tenga que así llevarse, es, a donde estén los enfermos. Claro. Sí, ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Y si es, es. es al al enfermo pobre, entrando en tu tema, pues bueno, hay que tenderlo también, ¿no? Y debería de ser una, ese, ese es el problema de la academia, ¿no? Debería de ser una intención, o sea, bueno, está bien, pues, o sea, si tú quieres ser médico de Puerta de Hierro y cobrar, está bien, sí está bien, pues, ¿no? Pero en tu servicio social, ¿no? Vete para allá. Vete para abuelos, allá. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo es de servicio social? Un año en medicina. Un año, vete allá. ¿Sigue siendo un año? Un año. Digo, que, que ahora este, hemos visto que bajaron las 900 horas a 400 mm, no, imagínate, medicina, ten, es, medicina es, debe medicina ser medicina más complejo. Medicina tiene que cumplir sus Cuota. tanto medicina como enfermería. Bueno, y es que es, es lógico, ¿no? Sí, no, claro. Sí, no es más complejo. Ajá. Sí, ahí sí estás tratando con la vida del paciente. Es, sí, literalmente ahí sí con vidas. Uh -huh. Literalmente. Sí, muy, por eso me gusta la, la historia acá. No, <risa> no pasa p nada. no Sí, si <risa> y, y, y no pasa nada. Pues deberían de hacer. Yo conozco gente que, por ejemplo, sí ha hecho servicio en Mesquiti, cosas así, en donde, bueno, pues se enfrentan con la realidad, pero por supuesto que hoy son unos profesionistas de primer nivel. Porque te tienes que enfrentar quienes va al norte de Jalisco se tiene que enfrentar primero a los usos y costumbres. Claro, sí, yo conozco claro. a alguien. Mira, yo, yo conozco a una, una persona, persona, psicóloga, sí. psicóloga precisamente ahora que estamos festejando este día que fue recién egresa bueno, casi por regresar, ¿no? Recién este fresca, joven, con esta idea de vamos a, a ayudar, a ayudar, sí, ¿no? A, y entonces se fue con el juramento. Se fue todo. a un lugar en donde la la población era del más bajo nivel este socioeconómico y entonces bueno, pues lleva su arma, planea su estrategia de un taller que va a dar y todo El rollo y todas las cartulinas todo el material perfecto invierte todo llega y entonces bien chingona la exposición no sabían leer bueno, primer problema. y entonces no pero primer golpe de realidad pues sí, a ver sí. cabrón no todo claro. lo que aprendiste en la academia con esa cosa de tan no ínfima exacto o sea se todos, tus años, se todos tus cinco años todos tus cinco años de Marx y de todo lo que te imagines de psicología soviética exacto. no funciona y, no funciona. y sí. entonces inmediatamente a diseñar una estrategia que pudiera resolver la necesidad de tu, de tu universo y es ¿no? que cuando estudias carreras como psicología te, te enseñan a lo más básico no a dar una plática en un hospital para como las trabajadoras sociales sí Y luego, este, o en las escuelas, ¿no? Este, la, ayudar a que, prevenir embarazos en adolescentes, eso es lo que te enseñan. Porque bueno, yo también tuve que hacer prácticas sí, claro. en hospitales <risa> e, y en secundarias. Pero en el caso de esta niña que va a un lugar donde sí, no ofretú, sabe no, la, la realidad, uh -huh. que es la realidad sí, la que se está sí, viviendo. Sí, no sí, estoy sí. ni en el aula de la secundaria <risa> ni en el acto. Así es. ¿No? Y entonces, claro, pues los jóvenes no quieren, los, los que están por regresar, no quieren ir a esos lugares. Pues, ¿cómo les implica...? un esfuerzo. Que, que y que transformes toda esta academia en concreto y práctico. Para poder aplicarlo. Para poder aplicarlo, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo vas a resolver? Sí. Y lo tienes que resolver. La salud es un derecho. Exacto, además, ¿no? es, es ¿no? un derecho. Y, y, y imagínate, si esto lo estamos viviendo en el siglo XXI, ¿cómo lo vivieron en Va, el siglo imagínate, XVIII? Imagínate, imagínate. No, no, no. no un problema. Impensable. Bueno, volviendo al, al siglo XVIII, los ingresos por calidad étnica En 1785 86 fueron españoles un 21%, indios un 48%, mulatos un 18%, negros un 1% y castas un 12%. Sí. O sea, ¿se enfermaban menos los negros y los mulatos? Pues los que estaban más expuestos a enfermedades, al trabajo físico. Uh -huh. eh, Sorprendente es que los indios... Sí. Mientras que por su condición, viudos un 10%, solteros un 51% sí. y casados Cabrones, cásense, hombre. Cásense, hombre. Cásense, hombre. ¿Entienden? <risa> Cabrones. Pues obviamente el soltero tenía todas las libertades del mundo y podía estar más expuesto. Sí, claro. Sí, claro. Eh, además que eso implica que no está en... Eh, ¿Cómo decirlo? En este núcleo familiar sí. que pueden ayudarse. Sí, sí, claro. Así es. Y que de alguna manera el colectivo también ayuda, aunque muchas veces se empeora, pero a veces ayuda a tu salud, ¿no? De alguna manera. Sí, digo, anímicamente, que sí. es lo que... Volvemos al COVID. Sí, sí, exacto. ¿Qué, qué es lo que pasa? Eh, pues, primero separaban al paciente de la familia. Lo mantenían aislado, que eso sí, no me lleva un poco al síndrome del hospitalismo. No, imagínate. Claro. Un estrés. ¿Es de ser, una depresión. Sí, una sí, depresión. Porque sí, claro, estás claro, lejos claro, de tu claro. familia, no la puedes ver y no sabes qué te va a pasar. Sí, estás como eh, sí, claro. preso. ¿eh? Ahí, sí, ahora que sí, prácticamente. No, pues tantas sí. historias de todos estos médicos que se imprimieron su fotografía para que los pudieran ver sin la sin las máscaras y todo esto que se imprimieron su foto para que los pacientes los conocieran, los conocieran como eran. Los conocieran porque ¿no? sí, como estaban chavido, ellos, ¿sí? sí, sí, estaban ellos cubiertos sí, estaba porque muy, así era eh, eh, el, el, protocolo. el protocolo. Y eso sí era así ya sé con quién estoy sí, hablando, Sí, sí, sí, nombre, sí. Ahora ¿no? sí le veo el rostro. Sí, pues, sí, sí, claro. De alguna manera. No estoy hablando con un con el mil máscaras, con un chico. monigote, sí. <ríe> sí. Otra cosa, que recordemos que la esperanza de vida no era tan elevada como actualmente. No, era menor. Entonces, el registro más abundante fue de edades entre 20 a 24 años. ¿De defunciones? De ¿Lo que ingresos, de ingresos al ah, hospital. Okay. Mientras que la más baja fue de 0 a 9 años. Los, los pediátricos, no, pues ellos por lo regular fallecían. Claro. Sí. Ellos claro. fallecían. Eh, pelaban, sí. pelaban gallo, pero de 20 a 24, Una edad productiva y reproductiva. Sí, claro. Que en ese momento estamos hablando en la edad adulta por, eh, por excelencia. Sí, sí, sí, sí. Eso pues es eh, también cont... nos iban al chupe, hombre, pues. Es que... No, y es. Y no, era... pero además te morías a los 30, ¿no? A los 30 pues sí, años ya sí, que llegaba a, vivir a los 40 años. Ya ya era ya un viejito. Era un viejito. Ay, qué oso. Yo tengo un 44 y ya me siento como viejito. Ah. No, ya me ¿Eh? pusieron aquí una rastrada, como que viejitito. No, ya ni yo. <risa> sí, entonces, eh, pues prácticamente, ¿qué era lo que hacía el, el hospital? Pues lo que hacía era eh, practicar las obras de misericordia en los pobres, uh -huh. eh, en unos eh, pobres que estaban caracterizados principalmente por eh, mulatos e indios, de entre los 20 a los cincuenta años y que estaban principalmente sin ocupación uh -huh. o, o trabajaban en actividades agrícolas pero que no eran de todo el año claro. eran solamente sí, en temporales en Por temporal. ¿verdad? Por de, de lluvia sobre uh -huh. todo que es, sí, que es cuando se les contrataba para Así trabajar es. en la, en, en la, la siembra y la cosecha uh -huh. el jorna, jor, jornaleros jornaleros El hospital pues sí no tenía la función de, de curar, tenía la función de acompañar en el duelo, en la muerte Y tratar de curar a través de la comida uh -huh. Pero no solo eso, sino que trataba de curar a través de los besos Porque lo que importaba más era la salud espiritual, porque si estabas bien con Dios te iba a quitar la enfermedad, uh -huh. que bueno. la enfermedad era vista como castigo un castigo divino. Y si no, de todos modos no había bronca porque ibas a irte al cielo. Sí, Exactamente, de hecho… Y más si eras pobre. ¿eh? De hecho todavía en el siglo XIX, ya en la entrada de, de la medicina ya más científica en el hospital civil, pues, la referencia que yo tengo aún se seguía practicando eh, eh, los rezos y, y sin, sin olvidar que bueno el hospital está anexado más bien tienen el, anexado el templo de, de Belén ah sí, sí. Este, de hecho el hospital, una parte de, de, del hospital también se sostenía de las limosnas uh -huh. que llegaban al, al, templo, de, al uh -huh. templo de Belén y de las claverías de catedral mm. También. Y, de, y de sepultar los muertitos allá la, atrás. La administración en el, en el del pantheon, cementerio. En el el, el panteón también la era una lanita de, de, que sí, se sí, destinaba, sí, entonces, a sea, un círculo. Vaya. Sí, de hecho, eh, yo de documentos que he leído, el hospital eh, tenía su cementerio, su camposanto, tenía sus sí, huertas sí. y por el lado izquierdo, si usted ve el hospital de frente, del lado, izquierdo, del lado derecho, perdón, había casitas que se fueron vendiendo para a, anexarlas al hospital y hacer los terrenos ampliarlo. para ampliarlo. Mm -hmm. Lo que hoy sería bueno el instituto de cancerología ¿Qué? y claro. lo que, lo que Orale, conocemos claro. ahorita. Y este, porque un dato bien interesante, cuando yo quise investigar sobre el hospital civil y la guerra de reforma, uh -huh. o dentro de la reforma, este me topé con que no hay mucho, mucha información puesto que Juárez nunca tocó las órdenes religiosas que dieran atención a huérfanos y a hospitales. No, no pues nada tonto. Claro, nada claro, tonto. o sea... Le estaban quitando ese peso al Estado. Claro, Exactamente, por supuesto, entonces por dices, bueno, el hospital, el, las hermanas de la caridad que fueron las que ya eh, administraron el hospital hasta el 1900, y el sí, y en el Hospital Civil hasta 1904, este ellas fueron, esa orden no fue tocada por por Juárez, ya tenían médicos eh de renombre, estamos uh -huh. hablando de un Juan Valdés, estamos hablando de un Leonardo Oliva, estamos hablando de un Pablo Gutiérrez, este, de Julio Clemen que venía de Francia, ya este, eran científicos ya eran de científicos, manera. exactamente. Entonces, este ya había aquella fusión entre lo religioso y lo científico, uh -huh. quien curaba el cuerpo y quien curaba el alma, claro. sí, Ya estaba apartado, ya estaba separado, estaba separado sí, sí, sí. pero a la vez estaba la, la, la, la, la, re, la religión como, como eh, descanso ¿no? del alma uh -huh. del enfermo, pero sabía que el médico podía curarlo, estoy leyendo documentos sobre el hospital y dije, ah, Juárez no tocó las órdenes religiosas, sabemos que no era nada tonto Eh, ya para 1904 el hospital pasa a manos del gobierno del estado, no recuerdo quién era el gobernador en 1904, pero sí sé que Dionisio Rodríguez fue el primer administrador civil Ora. del hospital, mm. entonces siguen conservando las órdenes religiosas, sí, claro. después se van las hermanas de la caridad y llega otra orden religiosa que sigue hasta ahorita que son las hermanas Josefinas de la Orden de sí, San José con un nuevo ¿Qué? contrato. Sí, ellas tienen ahí ya muchos años son jefas de enfermera. Este, <coughs> claro, ahora sí las tienen, eres religiosa, pero eres una empleada del hospital. Claro. Entonces también vas a cumplir tu función como claro. empleada respetando tu sí, tu investidura, no, no claro. tu concepto, pues. Hay unos libros en el archivo que se llaman las ordenatas del hospital y están escritos desde 1904. Eh, firmadas por Dionisio Rodríguez mm. entonces es cuando ya deja la, la clavería de la catedral darle mm. el, el, el dinero y ya pasa a manos del gobierno y es cuando deja su nombre como hospital real de San Miguel y pasa uh, a ser hospital civil de pasaron Guadalajara. Pasaron cerca de 50 mm. años de, de la reforma un, un poquito más, como 60 sí. años uh -huh. bien, les tengo una noticia es que es ya bueno, agotamos madre. el tiempo muy bien entonces, Marce Un último comentario sobre el tema que bueno, tocó pues, Juan Pablo. Este, creo que ahorita el comentario que di fue alimenté un poquitito, eh, Juan Pablo se enfocó mucho en el siglo XVIII. 18, sí. la, en la transformación que ha tenido el hospital sí. ya en el siglo XIX con la entrada de la ciencia, en el siglo XX con mayor razón, que ya entra la academia a la, al hospital civil. Y bueno, ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ya conocemos lo que es ahorita el hospital civil bien importante sin perder la visión que tu, que tuvo el hospital desde sus primeros días como, como hospital que se ha modificado sí porque los tiempos se han han ido cambiando estamos en, sea, otras, en otra en otra época el, el espíritu de fray antonio pero el alcalde espíritu de fray antonio o la, o la filosofía de fray antonio o por, la, o, a por la humanidad este se ha se ha llevado a cabo hasta ahorita Órale. Juan Pablo, ¿qué nos puedes decir? Como un último comentario. Pues es simplemente eso, ¿no? El hospital ha servido como una eh, forma de ganarse el cielo. ¡Órale! Y yo creo que todavía lo sigue siendo, ¿no? Porque sí, los hospitales sí. son muy difíciles. Quien se dedique a la enfermería o a la medicina de corazón y, y lo haga profesionalmente, yo creo que sí. sí. Si es que el cielo existe, yo creo que sí se lo tiene Yo digo ganado. que de entre los médicos y los enfermeros, le voy más al enfermero. Sí, porque pues es la, el enfermero, enfermero, ¿no? enfermero sí, cura heridas. Está vigilando, de sí, está vigilando claro, el, permanente. El, yo mis respetos para todos mis amigos enfermeros, porque tengo muchos amigos enfermeros. Sí, es una, este, a mí me dijeron, ¿por qué nunca estudiaste enfermería? Porque no tengo la vocación. No, no, no. Que, no, no, no, no, pa, no. Para eso se nace. Sí claro, sí, sí, claro. El enfermero no va con la mentalidad de que voy a ganar lana no, y voy a... No, no, no, como no, el no, médico. Van a ayudar. Van a ayudar uh -huh. porque es lo que tienen. ¿no? O sea, no es fácil limpiar. No. Este, a un paciente en no, su no, suciedad cuidaron, bañarlo, no, no, rasurarlo, darle de comer y ser paciente además Aparte, con eso, porque, porque cuando estás enfermo claramente claro. el, el paciente es el enfermero <ríe> no el paciente sí, claro, sí, sí, o tener o sea, la paciencia para, sí, para mí sí hay, mi respeto es para los médicos porque también hay muy buenos médicos <ríe> sí, pero sí, claro. sobre todo oh, y tienen una paciencia claro. para y los monjes bárbaros, ¿no? tanto de los betlemitas los juaninos no. los, la hermana de la caridad son La, la, el parteaguas de la enfermería sí, sin duda, sí, porque sí, sin duda. se especializan prácticamente uh -huh. en sí. la atención al enfermo, exactamente sí. ese es la eh, ¿cómo decirlo? es el carisma uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. sí, la característica por lo menos, sí, así es sale pues yo ahora sí que en lo personal me quedo con Macario ¿eh? <risa> que ya después se hizo curandero uh -huh. Y él cobraba lo que podían pagarle los pobres, ¿verdad? Claro. De repente le daban una gallinita y pues ya vas. Y al rico se iba a Si iban a vivir o iban a morir. Sí, él sabía. Por esos, por esa agüita de tlacote que de le dio ahí exacto. su compadre la muerte, este, sabía quién se iba a morir y quién no. Así es. Entonces, este Era una forma también de curar, ¿verdad? Sí, claro. Y hacer, y hacer la invitación a quien está escuchando que se dé una vuelta por el hospital civil, a que todas estas cosas que hemos estado platicando vayan y las intenten revivir de alguna manera. Sí, ahí los esperamos en el hospital. Sí, sí. No como sí. no como pacientes. No, no, no, no. O sea, no yo lo que visitas. me refiero es como que turistas. Sí, como turistas, porque ¿te Órale. acuerdas de las de la materia de tradiciones religiosas, el maestro del mundo que en paz descanse? Lle, Llevó a sus alumnos a, al hospital civil. Debe, debería de ser algo, Gracias. ahora sí que en automático va. Eh, es que vamos, sí. los que están estudiando medicina o enfermería sí, sí, o estos, sí. es que conocieran va, la historia ah, de lugar lugares. Sí. Yo sí. sí o sea, debería pues, de ser ¿verdad? Les digo, a ver, tú sabes, estás aquí en el hospital, estás estudiando medicina. ¿Sabes quién era Pablo Gutiérrez? Acá. Uh -huh. este, ¿Sabes quién era Juan Valdés? No. una ¿No? pariente de loco Valdés, ¿no? ¿verdad? ¿Quién era Antonio Arias que es el precursor de la ginecología y obstetricia en Jalisco no, pues en el siglo XIX no. Este, un Orozco y Sevilla, Roberto Orozco y Sevilla, que fue el primer psiquiatra en el hospital civil. Fíjate, no, no. O sea, la comenzó, gente no lo, no lo conoce. Sí, no, ni en el mundo lo hacen. Ni siquiera los empleados. Bueno, yo sí porque estudio historia. <risa> Órale, pues así llegamos al final del programa. Y pues nos despedimos. Carlos, muchas gracias, Marce, muchas gracias. gracias, Pablo, un, un muchas gracias, gracias. Juan Pablo, un tema sí, muy bueno. Muy buen tema, nos vemos en 15 días, sale. Y por aquí ahí nos, nos fuimos. fuimos. <risa> Thank <laughs> you. Bye-bye. <laughs> Ha ha ha.